Muchas gracias estar aquí con nosotros, como cada viernes, la mejor sexóloga de México, Edelmira ¿Ah? Cárdenas. Edelmira Cárdenas, te amo, Edelmira. Qué barro, qué panera este fin de semana con la injundia, la energía y esas palabras tan bonito que le mueven a uno, don Cheto la neta si ¿sí me mueven ya ve don Cheto, usted si sí le mueve a la Edel y usted no, no, no, tanto no que se le, se le saca se señor, no usted nos se mueve <ríe> a muchos que diga muchas no no no, no, no, no, no, no se mueva mucho porque yo no no puedo yo no no puedo hay hay cosas que no se puede ¿Cómo qué, don Cheto? Pues, todo se puede en esta vida, no hay nada imposible, ¿No ha escuchado a los motivadores decirnos eso? Ay, ay. Ay, usted, tele, hombre. usted, usted nos mueve cosas desde adentro, señor oh, Oiga, hasta se apunta Don Cheto, hasta las viejas civilizaciones en la Roma, en la Grecia Antigua eh, y en, en Japón, en China los hombres sabios y las personas sabias son aquellas que ya tienen avanzada edad, porque vivieron mucho en la vida y aprendieron de las lecciones de vida, entonces claro nosotros estamos acá en, en el continente americano aprendamos de su sabiduría, don Cheto Ay, Edel, mira cuál sabiduría yo soy bien, yo soy bien normal, alfabeta yo alfabeta, La escuela yo. de la vida, don Cheto Oiga, Edel, este, hoy tengo una hoy tengo preguntas para usted cuando ya sea el momento de preguntas y respuestas pero sabemos que usted tiene hoy un tema muy eh, importante porque eh, queremos saber pues cuando hay sexo, si amor. Está bien, está mal, es bueno, no es bueno, ¿Cuándo es bueno? ¿Cuándo es malo? ¿Hasta qué punto? Este, y usted con toda su sabiduría, pues nos va a a a a echar una una como decimos en el rancho, una reperiqueta sobre esto del sexo sin amor. Pero también invitamos a la gente a que vaya preparando su pregunta para Dermira Cárdenas en Instagram, Don no Cheto Al aire, mi mensaje directo, lo estoy viendo todos, o los números en cabina. Claro que sí, que son el ocho. Abajo no es 8185201055 o el 18664466653 no estaba fallando el micrófono, oiga. Se está fallando el micrófono, se debe de retirar. Son unos 10 años. Ver, ¿aquí? Es 10 no, años. <risa> este, entonces regresamos <risa> con eso Sexo sin amor y después preguntas y respuestas con la mejor sexóloga de México, Edelmira Cárdenas en este viernesito lindo, si no saben ni qué día vivo, estamos a junio 26 si cuando te preguntan por tu posición favorita dices defensa central tú necesitas escuchar a la sexóloga Evelyn Mira Cárdenas Señora Evelyn Mira Cárdenas con nosotros esta mañana la mejor sexóloga de México cuando son 28 minutos después de la hora estamos en vivo del Mira ¿Cuál es ¿Y, cu y está bien o no? El sexo sin amor, ¿cómo estamos de? Y lo saber es un tema álgido y para el mundo del romanticismo y de los las películas color de rosa y las historias de telenovela o de o de libros de amor que la gran mayoría siempre buscamos a través de el vínculo amoroso o esa relación afectiva que cuando tengamos sexo no bueno, la pasemos bien, hay intercambio no solamente de situaciones corporales, sino bien. también eh, eh, te amo, me amas, nosotros nos amamos y juntos vamos, dice la canción. Pero aquí hay una realidad. Hoy, hoy, los jóvenes y la gente a través de los medios de comunicación han manifestado que ya no es igual como antes antes claro. de tener o cuchiplanchar o parcharse mutuamente pues tenía que haber un compromiso tenía que ser eh, pareja tenía que estar casados y toda esta parte del sexo eh, sin amor se veía como un tabú pero hoy la realidad nos ha alcanzado y mucho de las de los chavos y de la gente entre nosotros también de nuestra edad pues ya se habla de amigos Obvious, con derechos, sí, que sí. caché para acá, entonces... Salud, San Vicente. Ay, que no. Peor, no. Tener, sí. <risa> Ahorita no. no se puede, don Cheto, tener nada de eso. No, sí se puede tener, pero a través de internet, mi cara, sí. no, no haya contacto. Contacto. Sí, a ver, aquí vamos a poner varias cosas sobre la mesa. Uno, el tenerse con <coughs> no quiere decir no quiere decir que no haya cuidado, okay, que haya respeto, complicidad, amistad y sobre todo no faltar a los acuerdos de la pareja. ¿Qué son los acuerdos de la pareja? Esto nada más es para pasarlo bien para disfrutar mutuamente aunque aquí no haya compromiso. El hecho de hablarlo, verbalizarlo y exteriorizarlo pues es importante, don Cheto y queridos amigos, porque se van como Gordon tobogán, no pasa nada, total que tanto estantito nomás la puntita y ahí nos vemos, pero ay Dios, siempre siempre casi siempre uno de los dos termina involucrándose emocionalmente, pues, ¿no? Ah, yo sí. Sí. <risa> Dos retos muy, ah, yo, de, esas. Doche, es muy de, esas. de esas Yo soy bien de yo, Adel, mira <risa> Oye, Adel, sí te iba a decir, que no es difícil Hay tres puntos importantes Que la gente debe tomar en cuenta Si quieren aventar el tiro A ver este, amor. Va. La primera, tienen que revisar ¿Cuáles son sus aprendizajes sexuales? O sea, ¿qué es indispensable para mí? ¿Es necesario estar enamorado? Eh, ¿Hacia dónde podemos llegar? ¿Cuáles son los límites? Pero sobre todo, el segundo, hay que revisar cuáles son tus prejuicios. O sea, ¿qué, qué consideras tú? Que, ay, eso es pervertido, eso es promiscuo, este, eh, hay muchas infecciones de transmisión sexual. O sea, Cuando yo reviso mis prejuicios y al mismo tiempo veo cómo fue mi aprendizaje sexual, eso nos lleva al tercero, que es eh, qué onda con esta parte de eh, eh, hacer como un filtro. pues En ese filtro decir qué es adecuado, qué es justo, qué es correcto. Y ahí, ahora sí, el cuarto, mm. váyanse con todo, porque yo ya revisé ya acordé y ya puse la neta ante planeta sobre la mesa y sobre ahí nos podemos ir, muy, obviamente con cuidado, respeto, claro. con, con responsabilidad, pero el sexo sin amor, sí es una práctica muchísimo más común de lo que ustedes imaginan, se vive en lo abajito, en la mentirita, en lo oculto, pero hay mucha culpa, entonces para quitar culpa y poderse disfrutar, hay que seguir estos pasos que les acabo de decir porque al final de cuentas pues el sexo sin amor la ventaja es que no genera dependencia o sea, mm -hmm. no prometido pero hay que ser claro con lo que se quiere ¿Qué? eso eso honesto don cierto y queridos amigos hay que ser honestos y decir <risa> esto es únicamente una práctica para pasarlo la piers pero no quiero ningún coche. Ah, yo no sé cómo hay gente que puede tener sexo sin amor, no, no. Ay, cállate chino, eso te iba a decir, Edel, o sea, si el, el humano es capaz de hacer eso, porque normalmente yo siempre escucho historias de que sí, no, nomás vamos a... No me voy a enamorar. Estar, y siempre o cae el hombre o cae la mujer, creo que es muy difícil, o, o tienes que tener una madurez, o no sé, o, ¿sí? Sí. para poder realizar eso, ¿no? Exacto, sí. querida amiga, está demostrado científicamente que es Sexto por sexo, sí genera vínculo, o sea esos de que, no, nada más llegamos nos estamos la ropa, pum, pum, una rebotote y vámonos, ahí nos vemos no. sí genera vínculo a un plazo eh, este pues no a largo plazo pero es un, un plazo cercano, entonces uh -huh. nada más es importante que nuestros queridos radioescuchas sepan que los límites y los acuerdos tienen que ser claros y obviamente que haya consentimiento de los involucrado Entonces, yo puedo llegar y decir, ay no si sí, esto es sexo por sexo y a la doña le está pedaleando diciéndole no mi hija, tú y yo somos un mismo vamos no. a ganar contigo quiero tener una familia pues no se sé, vaya que, que, que me atrevo a decir una cosa que los hombres somos muchos muy de esos, muy de, menti, de pequeñas mentirillas que luego no son tan pequeñas al final de cuentas para que para que se haga la carnita asada Claro. siempre entonces, entonces empezamos con que no yo vas a ver ahora ahora verás tú déjamelo a mí y luego al rato ya nomás te uno lo que anda buscando y, y ahí te ay, te guachu y empieza ya por pues, comportarte de otra manera por eso es que luego tenemos muy mala fama entre las féminas de sí. porque hacemos ese tipo de jales ser muy verbos entonces con las con las cartas sobre la mesa y hablando derecho está bien esta práctica Yo sí les adelanto, lo más seguro es que yo sí voy a enamorarme porque yo soy muy de esas, eh, sí, pero este, ustedes pues platíquenlo y avanti. Exactamente. Exacto, todo bien, bien clarito y se disfruta igual. Sí, sí se disfruta, pero obviamente cuando hay amor, pues hay fuegos artificiales. Entonces, cada quien su vida, cada quien su rollo. Uh -huh. El sexo sin amor es real, se puede disfrutar. Y una de las mejores maneras de hacerlo sin cargos de conciencia y que sea totalmente con consentimiento, es hablándolo por lo claro, diría Don Cheno. Comunicación. Ay, Adel, mira, no, soy pues, sí, muy bonito y todo, ¿verdad?, pero... Cheto, yo no lo puedo yeah. imaginar a ustedes siendo de esos hombres La verdad, No, es que yo no soy yo, romántico yo, yo, soy, yo, yo, no, yo soy romántico Yo soy cursi, romántico Yo soy sí. romántico Ah, yo sí lo veo <risa> Claro que no Mire sí. eh, Mira, Iri ¿Qué tal si yo, pues, mi amor, pues, usted, pues, que me va a dejar ahí nomás abanicando? No, don Cheto, yo como va a haber acuerdos, yo ya lo hablé, lo hablamos, entonces cada vez que tengamos una actividad de encuentro cercano, pues lo voy a hacer sentir bonito, cuidado, eh, voy a hacer esas cositas que le van a gustar, usted se va a sentir sí más enamorado, pero este, con el buen trato se va a tranquilizar, don Cheto. Está bien, porque ¿Eh? yo sí soy muy enamoradiza. ¿Qué, qué soy muy enamoradiza. ¿Qué? Yo sí, como dice la canción, una mirada con una caricia y ya cayó oiga con qué cosita le enamora igual que yo con qué cositas lo enamoraría don cierto a mí con con cositas así como como que me agarre mis cachetitos chiquitos y que me haga lo chiquito está mi gordo tan chuyo cabón así así yo caigo cómo está mi gordo chulo cabrón así y lo que me agarre mi pasita y me haga la la que la pacha la que necesita panza, así, como... O sea, sí, la que necesita panza, así. O sea que Lo prácticamente que... le gusta que los chiquen como los bebés. Sí. Y de... Lo que le agarre y que se me cueste la panza, así como la película de Jurassic Park cuando se cuesta en el dinosaurio y que nomás se, se levanta y luego se viene por abajo así, sí. en la respiración y que me diga ¡Ay, te están gruñendo mucho las tripas! ¡Deja de hacerte una quesadillita! ¡Ay, gracias! Ah. Así, ¡Como ese si tipo de coles! Eso me mata, a mí me mata. Lo enamoran, Cheto, detalles mata, que enamoran. Oigan, mira, tengo muchas preguntas para usted, el público, y también eh, algunas que ya tengo aquí en, en, en, en mis notas, que quiero yo bombardearla de preguntas al regresar. A la mejor sexóloga de México, de Almira Cárdenas Hay que aprovechar que está con nosotros cada viernes Así que los números en cabina 818-520-1055 O el 1-866-446-6653 Regresamos A mí ni me chiquien porque yo caigo y me enamoro, ¿eh? Véngote mi chiquitito, bebé <risa> uy, uy. Ay. ¿Ya estamos alegres? Ya, señor Ok Estamos con Edemira Cárdenas, señora de la mejor sexóloga de México. Es que andaba acá allá. ¿Qué creen? Ya tengo cable hasta acá está la, la, la... Ay, señor, no has a los ojos. Ya, señor, casi un año de estar en cuarentena. Como ya me dijeron que voy a estar otros seis meses en casa, porque una vez lo... Oiga, okay, si okay. quieres hacer una pregunta sobre sobre Hay que aprovechar que tenemos a la mejor sexóloga de México Que se llama Edel mira Cárdenas, Cárdenas Y me trae bien juido Con sus formas de amar Ok, no. y voy a empezar con las preguntas Hay algunas medianas Fuertesonas y muy fuertes Vamos a empezar con las No tan fuertes, Edelmira Ok, okay. Pregunta a un hombre de 57 años Edel mira Cárdenas Don Cheto ¿Qué? Por primera vez me regalaron en la clínica donde voy una pastilla de Viagra, pero tengo miedo a usarla, soy un hombre de 57 años, un poco gordito, 246 libras dice él, y por cosas de la edad mi erección era muy blanda, el doctor me regaló una pastilla que tengo entendido que cuesta muy caras Ajá uh -huh. Y tengo miedo tomármela. ¿Cómo sé yo que necesito la mitad o la entera que son de 100 gramos? O miligramos, me imagino miligramos, ¿ya? ¿Cómo saber cuál es y qué es y qué puedo yo sentir ahí cuando me la tome? Bueno, lo primero, el tratamiento, acuérdense que solamente es médico. Mucho de lo que nosotros estamos trabajando como sexólogo es hacerle entender a nuestros queridos a nuestros queridos amigos y a la población en general que la vida sexual no tiene que ver con un diagnóstico, tiene que ver con la calidad con la que yo deseo disfrutar la vida sexual. Si este médico sabiendo que con esta problemática sexual él con la edad, con el sobrepeso, etcétera, etcétera, considera prudente darle una pastilla es porque el médico con sus herramientas, porque no tienen idea sexual de la parte de la sexualidad, pues el médico dice tómate la pastilla, tendrás la erección y listo. Pero yo le diría a nuestro querido amigo, está perfecto, dirían por ahí después de ciertas edades, malestares, enfermedades, y situaciones, uno se tiene que ir llegando de cosas que les enriquezcan la vida sexual. Es si el médico se la preinscribió, le dio el gramaje especial para él pues échenle los kilos ahí sí que échenle los kilos para disfrutar, pero sin olvidar que aún cuando no haya erección, se puede disfrutar plenamente de una vida sí, satisfactoria, no necesitamos que haya algo automático, eso es únicamente un placebo, por así decirlo, y que es un placebo algo que te da placer de inmediato sí. pero en realidad, eso es muchísimo más profundo hay que sí. cuidar el cuerpo, cuidar la mente y cuidar la sexualidad pero es que yo Baja, creo que ah, es de todo hombre no señor, de que nosotros queremos que aquí esté bien firme, siempre si no creo que... Que yo creo que yo entiendo a la compa porque, a lo mejor es lo que siente miedo que se va a dar un paro un cardíaco o algo porque uh -huh. las no, consecuencias es, no, no, no, no es por el medicamento en realidad no es por el medicamento los paros cardíacos vienen cuando hay un ejercicio fuerte o sea cuando una persona se sobre eh, ejercita por querer cumplir eh, recordemos que la zona de los genitales es eh, está llena se llama cuerpo cavernoso se, son arterias que se llenan de sangre y alguien que tiene sobrepeso, que tiene una enfermedad o algo por el estilo colesterol, triglicéridos pues se le complica más que le llegue la sangre a los genitales y cuando hay mucho ejercicio para lograrlo es ahí donde hay venas tapadas donde el el, el el corazón eh, sobre ejercita es cuando viene el impacto pero no es públicamente bueno. ok, ahí le va ahí le va la otra la que ya subimos de tono dice Don Chet, ¿cómo está? Según Cárdenas, me gusta mucho el segmento de Delmira nunca pensé que le iba a hacer una pregunta pero ahí le va eh, la cosa es de que mi esposa le gusta tener intimidad dice sexo, pero a mí me gusta decir intimidad es sexo cuando anda en sus días a mí no me sí. da ningún asco pero quiero saber si está bien para la salud o hay algún riesgo, ojalá me contestara ¿Cómo no? Ah, no digo su nombre pero aquí está la pregunta la pregunta eh, ah. Bueno, y se ve porque por pues, la computadora, ahí está la pregunta del amigazo y Edelmira, ah. a la esposa pues como que dice pues que cuando andan así también pues de, de, de, de, de, de. Sí, lo que pasa es que nuestras hormonas están ¿Eh? al mismo que dijo don Cheto ¿Sabes no ¿Qué, qué dije? <risa> sí eh, <risa> está la menstruación, muchas mujeres como saben que las posibilidades de quedar embarazadas son bajas pero sí pueden quedar embarazadas ¿A poco sí puedes quedar embarazada? ¿Puedes Yo pensé que no Casos, digo, dos de millones y millones, ¿no? Pero claro. de Les que puedes, puedes ¿sí? Entonces eh, eh, eh, hay mucha libertad de vivir una sexualidad más Más El problema tiene que ver con nuestro nivel cultural y la religión. Uh -huh. Siempre se pensó por miles y miles y miles de años que las mujeres que menstruábamos éramos impuras, guácala, yo diría guácala que rico, pero cada quien. Entonces uh -huh. la menstruación la vemos más como un tabú, como algo feo, como algo sucio cuando en realidad es la secreción más limpia que hay del ser humano, viene de adentro, no pasa nada, disútenlo de pocas tuercas Eh, eh, y más si ella tiene mucha energía sexual, a él le vale un cacahuate, pues esos son los ojos artificiales, cuando le apostamos aún de que hay tabú y prejuicio, vengan con todo, disfrútenlo de pocas suercas y quien lo quiere disfrutar mejor, y si sí le da no sé qué porque puede haber fluidos ahí este, obstruyendo la actividad, Háganlo en la regadera, son los momentos del mes En que se disfruta cañón Tener sexo <risa> Intimidad diría Don Cheto sí. Ahí le va la otra, tengo dos más A ver si tenemos tres minutos A ver, la... A ver, A ver, está. ¿Sí? ¿Cómo está? Yo soy una chica Como puede ver en mi perfil Y tengo una pareja, también ella mujer Obviamente, ella es muy activa Yo también, pero la mayoría de las veces Yo soy la que, como dicen ustedes Hago más el jali Eso hace <risa> que yo termine primero Y para poder seguir me dan mareos y dolores de cabeza quisiera preguntarle del mira si ella ha escuchado esto antes y a qué se debe. no diga mi nombre por favor no física este, sí, este que le dan después del el acto le dan sí. como mareos y dolores de cabeza y yo sí, la sí. veo a ella en su perfil dé la veo muy entera muy joven eh, muy muy eh, eh, de hecho muy joven ¿no? como esos veintitantos no tiene no tiene 26 años mira Está, mira, no. Sí, está joven. Eso se llama también, muy guapa, ¿eh? muy guapa. Uh -huh. eh, se llama eh, este cefalia, eh, eh, ah, se me fue la palabra, orgásmica. Muchas mujeres, en y esto es también por estadística, más de mujer que de hombre, tienen fuertes dolores de cabeza después de del orgasmo. Yo lo que le recomiendo es que acuda a su neurólogo para revisar eh toda lo que son los el, la ay, ay, se, hoy se sí ando mareada eh, um, un estudio que se hace de los vasos eh, sí, sí, sí los vasos sí pero se llama vaso bueno Eh, vale mucho la pena que haya una revisión va, va, vasos de Jack and the no, no son de Jack and the como ven como vasos vasos vasos ¿qué? vasos vasos vasos vasos vasos vasos vasos vasos de la P cilindro no, no no señor pero pero fíjense de los de los casos que yo he estudiado en consulta la gran mayoría son porque después del orgasmo mm -hmm. eh, hay una liberación de estrés eso que significa que aunque se disfrute y tengan muchos orgasmos después de que lo lograron es como soltar el cuerpo soltar el cuerpo y mm. era tan tenso es como cuando eh, eh, uh, a ver don cheto a ver eh, los demás a ver cuando tenemos un orgasmo cómo se sienten los pes que se hacen así don eres, cheto, sí, te te hay... <risa> okay. entonces tensa el cuerpo Y al momento de tensar los músculos, se contrae el cuerpo y estás así. Y viene el orgasmo y ¿qué hacemos? Sueltas. Tengarrunes y estamos sueltas. Vienen los calambres. Joder? <risa> Exacto, y es ahí donde viene la migraña, justo porque la sangre bombea. Ah, mira, no relajas el músculo y es ahí donde viene el dolor de cabeza, sí. pero yo siempre recomiendo vayan con un especialista, con sí. un neurólogo que les dé únicamente, oye, que les diga todo esta perpe. Está, todo está bien. Entonces, eh, mira, última, ra, así nomás rapidita porque ya, ya me están dice, dice que una chica dice, "Don Cheto, ¿cómo está? Eh, este, quiero preguntarle del mira Cárdenas, ¿qué qué me recomienda más ella? A mí me gusta tener sexo anal." Dice la chica ¿Pero qué me recomienda ella? ¿Usar lubricantes que duermen un poquito Miano? ¿O usar una cosa que se llama bootplug Antes del acto para que empezar la dilatación? No diga mi nombre Obviamente no lo voy a decir Edelmira, bootplug boot no, no, no, no, no. Don Cheto no, el chino sabe mucho de eso ¿Verdad chino? Bueno, es... Ay, okay, bueno. <risa> No te hagas chino, no te haga. Este, no, no usen Nada que les adorme, a ver Como que para qué quieren adormecer Una zona donde está lista Para poder disfrutarse Obviamente es incómodo Porque uh -huh. es una zona que no dilata de, de adentro hacia afuera, o oh, de, de afuera hacia adentro. Hacia adentro nada, este De adentro hacia afuera. Entonces, muchos van a decir, ¿y como que para qué quiero sentir dolor y tener placer al mismo tiempo? Sí. Hay que relajarse, hay que estar bien excitados, hay que erotizar. Y al momento en que nosotros relajamos, el esfínter, o sea, el ano, también se relaja y es ahí donde se puede disfrutar muchísimo. Yo lo único que les recomiendo para incrementar fuerte el placer es utilice lubricantes, eh, unos que son a bases de silicón, que tienen uh -huh. una textura fantástica, que resbale increíblemente bien y eso hará que la zona quede totalmente lubricada y pues está lista, si te excitan si estás caliente si te convencieron, pues adelante Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan al estilo de Notichet Estamos en vivo, es y viernesito. Los saluda su amigo Don Cheto con un equipo ay ay ay, ay ay ay El Liverpool de la radio, señores. Los tenemos aquí hoy. Me acompaña Savia Mané, Gisél Bravo. ¿Quién? Savia Mané. Savia Mané, me acompaña. Salasa. Moza la. El Chino. Bien, bien, gracias, gracias, gracias, bien, gracias. Bien. Me acompaña. Said Firmiño. Ah, me gusta, me gusta Firmiño. Me acompaña. Tito Alison. Ah, qué, okay. sí si me, me gusta, me gusta. Don Cetto Bandai. Vay, eh, me imagino. Ah, me yo le dije que iba a ser clave. <ríe> yo, yo sé que, que iba, iba a ser clave. Se ¿sí? está hablando don Web, don el viejito. Sí, no ando bien perdida, oiga. ¿Que no sabes de fútbol? 30 años duró Liverpool para coronarse campeón de la Premier. League. 30. No, pero vamos a hablar 30, Con Tito Padilla. Exactamente. ¿Tendría la maldición de Cruz Azullo porque te ha derrotando? Oh, no, por eso, porque sí, Tenía 30 años que no ganaba un título porque nunca había ganado pues título de la Premier League o sí. Y se está llevando doble. Bien, Champion y, y liga, Don Chete. ¿eh? No más. Uh -huh. o sea, bien, pues, pues, yo nací en Liverpool pues tengo como que ¡Oh! nací en, sí, de la te la en frente de la tienda Liverpool nació él <risa> <Sí>, en <es> México <risa> no es tique, señores o así sea, si les presento al equipazo que me cargo a ver. Mm -hmm. oye notiqués oye notiqués <risa> Miren, miren, les voy a decir una cosa. Miren. Dicen, dicen eh. que no hay 2 millones de infectados en Estados Unidos. ¿Cómo? Que hay 20 millones de infectados por coronavirus. Ah, no es cierto, don Cheto, no Así me digan. Así nomás, les tengo las cifras, los porquesis, y más también. Añadiendo a la noticia, Don Cheto aumenta la cantidad de pacientes en terapia intensiva por coronavirus. Les tengo todos los detalles, además. ¿Quién, señor? ¿Está bien? ¿Le está pasando algo? No, no está metiendo otra radio, se está metiendo una radio, una radio. Ah, ok. Pues seguimos hablando del coronavirus porque no entendemos. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades agrega nuevos síntomas al coronavirus. Bueno, ¿de qué tienes coronavirus? Ya, ya, ya, ah, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, pues, no, ya, ya, no, no. <risa> No des vueltas, tráele A lo que vamos <ríe> En los uniformes Ya lo dijo usted, don Cheto Se rompe una racha malísima En este año De el Liverpool, es campeón También resultados allá en Europa Partidos para el fin de semana Y arranca la copa ¿Qué MP en México? Les explicaré cuál es esta copa y quién participará en ella La ¿Es no, por eso aguántate, aguántate, aguántate está. En no los te... espectáculos, ¿En don espectáculos, don Cheto la... Carla Car Car Panini y Américo hablan La familia mete de manda Y Paulina Rubio, éxito en todo el mundo ¿No? Si ¿Sí, no Sí, no después se callan el perro sí, ¿por qué se toquetea Chito, cuando, cuando hablas y yo no hago eso? a ver tú pues qué traes tu empanizada en los espectáculos <risas> Lucía Méndez se vuelve viral por decir que toma dióxido de cloro para prevenir coronavirus hoy nomás. habrá serie de la vida de Carla Luna Y Chiqui sufre percance vehicular junto a Helen Ochoa Tras celebración de cumpleaños Comenzamos con Notichet Andá, pédalas, bufona no, no, no diga eso, lo Oigan, ¿qué hay de cierto que para la, la, la serie de Carla Luna El chino hizo casting para hacer ¿La Carla Panini? <risa> Quiere que, que se corte la barba Quedó No, mejor tú no No es que usted se quiere enterar, pero le decimos la panini de la radio, luego le explico oh. ¿Por qué? Oh, ya sé, ya sé Mi eh. chino, me dicen panini porque soy rico, por rico porque soy bien rico ah, ah. ¿No quieren comerse este panini? Este panini No, por eso no te dicen, ¿eh? ¿De por qué, eso de qué? Eso. Si tú fueras panini, ¿de qué serías tú, chino? Ah, pues no sé Ay, es que no más del... ¿Cómo se llama este que siempre pedíamos en la radio. Ay, se me olvidó el nombre. Panini. No, no, Turqui. De atuna y todo aguado. Un <risa> <risa> oh, no, se me olvidó el nombre. ¿Tú? Acuérdese que que era como de carne. Pastrami, Pastrami. No, serás de Pastrami. Ah, Pastrami. Tú sí. ¿Pues si fueras Panini, ¿Qué sería tú? Tú y de, de Panini. Yo de Turqui. Mm, ay, qué, ahí, bien gentil. Ah, pues sí, ¿por qué? ¿Y usted de qué sería, señor? Ese que come. Sí. Frijoles con la organiza. <risa> Bien ranchero, haz o sea, más que ver, sitio, nada que ver ganos, Colorado, y que abrí los gansos coloraditos pedacitos de ahí de los gansos enteros. Gradocitos, Y el saíz de puros frijoles. Ah, no, no sé qué, qué de quesos. Ya ¿Qué serio? Mira, Tito está tan sencillo Que él sabe de qué se viene no. ¿Qué okay. señor? De puro Le no de Recoger vinagre de, de lata de chiste <risa> <risa> Así no, es. pe, Está bien no tan sencillo <risa> ¡No le ayude, compadre! Ya podemos oh, poner, por serios? nos podemos poner ya. ¡Ay, sí, señor, por favor, si usted empieza! ¡Sí! Ay, ya me está ahí, domingo! Don Cheto, si ¿sí es usted del Calgorota. ¡Hagamos cuentas! ¿Qué tal es usted para las mateburricas? Yo soy muy malo, yo soy muy malo. Malo, yo malo, malo, malo, malo. Pero esta cuenta sí te la puedo hacer. Dicen las autoridades de Estados Unidos, las autoridades de salud que estiman que hasta 20 millones de habitantes en el país se han contagiado por el coronavirus. Oh my God. Una cifra 10 veces mayor a los 2.3 millones de casos confirmados que se tienen hasta el día de hoy. ¿Esto qué lo dijo? El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, en inglés. Dicen que al menos una, una persona al menos Contagia 10 uh -huh. Echililapis 2 millones mm. Por 10 Juan y Emilien 20 millones Contagiados Lo que pasa es que mucha gente Nomás se quedó en su casa Pensó que una era una gripa Son gente que no tiene síntomas Y así se la han llevado Pero dicen que estos 20 millones de infecciones serían el equivalente al 6% de la población de los habitantes de Estados Unidos, lo cual significa que la mayoría de la población sigue siendo susceptible al virus. Esta nueva cifra se basa en estudios que muestran eh en muestras de sangre de todo el país realizados por esta este, este lugar, el CDC, y las primeras pruebas cuando eran escasas y las autoridades federales daban prioridad a las personas que sin síntomas, dejaron pasar muchos casos, gente que se fue ya sea aliviando o muriendo en, en, en su casa, sin nunca tener una prueba de por qué fue. Bueno, los funcionarios destacaron nuevos datos para para agarrar estos, eh, para, pues, para decirle a la población que si bien se han registrado los picos importantes, los brotes de alguna manera están controlados, pero no todo ha sido contabilizado. Mira. Yo ¿Sabes qué? Creo que yo creo que sí La gente se ha, ha infectado de más Claro, señor, pues sí Después de lo que usted dijo Del efecto dominó, don Chito Usted me dejó pensando todo eso De que uno va, ese va Y ahí se va Mira, Entre no, familia, no, no entre sintomáticos siento. La neta, chino, la neta Voy a decir algo así Yo creo que el chino ya tuvo coronavirus Yo también me de lo ganó sí. Yo le iba a decir eso, pero es que sabe que Bueno, hablando de los síntomas Yo cuando llegué de, de las Europas Se sí me el, dio bien fuerte voy a, Les voy a platicar la historia del chino Y, por qué yo creo que sí tiene y luego ver, de otra familia Que yo conozco que tuvo coronavirus Todos en su casa, todos, todos uh -huh. Cuatro personas El chino se fue a, a, a llevar A su santa madre este En paz descanse No, no, no, se no, se no, se no muerto señor no, pero está descansando muy en paz Allí en Chocotlán Ay, me asustó, ah, sí. señor No, sí, sí, sí. Sí. ¿quién me sacó? Me sacó el cuchote de la vida El santa madre a, ve, a, a, a, a a, a, a Le cumplió su sueño de De ir al Vaticano Así es Que nos fue a Roma el chino Nos fue a Roma Por cierto, ella me dio 60 dólares Que le presté a, a, a su gente A su gente no, nomás a usted si viene como doce mil en las tarjetas. No, veinte. Entonces, el chino llega de, de Europa. Soy bien perrón, ¿eh? El chino llegó estoy bien perro. ¿Soy bien, perrone, ¿Sí, bien chido? ¿Cuándo? ¿Qué diferencia de yo? Que si ya llegó, ya llegó el pollo loco aquí, ¿ah? ¿Eh? El chino llega de Europa bien malo. Bien malo. Pero una gripe bien fea, que yo la miraba así, ¿ah? La boqueando en la silla y hasta le decíamos así para allá, así para allá porque nos pegaba la gripe. Entonces chino tuvo tuvo gripe, tuvo una gripe muy fuerte cuando dolor como, de cuerpo. Llegaste, como más, no? por lugar, por qué temporada y de allá? enero, señor? ¿En los principios de enero? Apenas. ¿Eh? en enero? Cuando apenas empezaban que ni que primero estaba cuando yo estaba allá era en China. Y casi casi llegando de Italia empezaron que Italia dije, "Ay, fía tiempo." No, pero llegaste, ya lo llevaba Entonces yo conozco una familia que todos lo tuvieron Sin saber que era eso Nomás todos andan malos de la gripa Malos, malos, dos semanas Enfermos, bien feo, bien feo, bien feo. Y ya les dijo el doctor que si sí, era coronavirus Lo que tenían todos Entonces si a eso vamos Yo creo que estas, que los dos millones Con chaqueta de borracho son más Yo a lo mejor no creo que 20 pero más de dos si sí son los que se han contagiado. Y es que también hay mucho asintomático, a lo mejor a usted le dio nomás una pequeña gripita de un día y ya. Ahora, son dos millones que han ido a hacerse su prueba y que se han sido diagnosticados. Este y los simple. que no fueron, ¿qué? Otro rollo ahí. Ah, no. y sigue. Sí, no, contigo país. con tu noticia que va junta con pegado con este hijo. Sí. Así es señor, y es que los centros de control y prevención de enfermedades Parece que han agregado nuevamente o recientemente tres nuevos síntomas del coronavirus Primero era fiebre y escalofríos, tos, dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares, dolores de cabeza, pérdida del olfato, pérdida del gusto, dolor de garganta Bueno pues ahora ya hay otros tres nuevos señor, que es la famosísima diarrea Ahora ya si tú tienes diarrea si tú tienes náuseas o vómitos y congestión nasal, o sea, mucho moqueo, también ya son parte. ¡Ay, de mi pincita de Guadalupe! Ya, ¿Te valió. Noches, ah, te trae ¿tú lo que te trae. el otro día. Mi Carmela, no puedo Puedo respirar, es coronavirus Es y... que no puedo respirar me dijo, No, es la gordura, en la gordura Es una calor, me calmó Porque sí Ay, pues... No, eso, eso no es coronavirus, señor no. Le hace Siguiendo. falta condición física Condición señor, física es eso. Sí. Más que y nada Entre los nuevos síntomas, ¿no estará como que se te antoje mucho la comida, chinijo? No, señor No, no. no. no incluso, tienes <ríe> el gusto el gusto <ríe> Ups, le hace, Ups. Ups, de la Oiga, pues rápidamente, Dochito, voy a ir con lo que añadiendo a esta información del coronavirus, pues lo preocupante aquí en el estado de California es que ya impusimos un nuevo récord regio regional de pruebas de detección de coronavirus el día de ayer, según realizamos más de 100.000 en un día. Más de 100 pruebas en un día solamente en el estado de California. Mientras tanto, en el caso de hospitalizaciones, la unidad de cuidados intensivos en el estado ha visto un incremento de 19% en el mismo periodo de los últimos 14 días, imagínense. El miércoles se reportaron 7149 casos y el día de hoy el gobernador Gavin Newsom afirmó que confirmaron 5349 casos de coronavirus, así que bueno... Pues tenemos que seguir en, en alerta en California porque somos uno de los estados con más problemas de coronavirus. Los más infectados ya, y hombre. No, creo que fue creo que es Texas, California y Florida, ¿no? Sí, ya, y es más ya Nueva York ya va a salida casi casi nosotros No, no, no, no entendemos. Ay, vale, pues así están las cosas con esto del eh, con <ríe> Oiga, cheto, precisamente tenemos al Dr. Ilan Shapiro Aquí con nosotros para hablarnos sobre eh, más detalles del coronavirus. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, buenos días. Pues, según, según esta noticia nueva de la que platicábamos, eh, independientemente de lo que usted nos platique el día de hoy, pues, se habla de que probablemente haya más infectados de los 2.3 millones de los que se habla en Estados Unidos, doctor. Don Cheto, suena que era era algo que habíamos platicado desde antes de que muchas cosas son los que los que medimos, muchas veces son los que le enfermamos y otras son los los que están asintomáticos, y están allá afuera y que los, se lo pasan como si fuera una gripa normal. Entonces, definitivamente tenemos un campo abierto, abierto, abierto a eso. Entonces, lo más importante aquí es que eh, Don Cheto, si no nos cuidamos entre todos nosotros, no nos van a cerrar el changarro. Claro. Gente. Entonces, esa, esa es la parte y el mensaje más importante que tenemos un día de. O Se tiene miedo totchito. Sí, aquí, aquí lo que debemos ver es que cuidan entre si nosotros nos cuidamos. Yo como dijo el doctor la la Janet que dijo, la mascarilla me la pongo para cuidar al, al de enfrente y ...y el del frente se la pone para cuidarme a mí... ...y así sucesivamente, yo me la pongo para cuidar a todos los demás... ...y ustedes la ponen para cuidarme a mí... ...si seguimos con el, con ese protocolo... por ...probablemente pues todo vuelva a la normalidad... ...dentro de lo que voy a ser la normalidad nueva... Eh, ...más pronto, pero si ya empezamos con que yo no traigo... ...con que yo pa' qué, con que yo estoy el otro... Uh -huh. ...con que ya ando aquí acá saliendo más de lo debido podemos volver a caer a que nos a que nos cierre otra vez como con max tres meses todo Yeah. Correcto, Don Cheto. Ahorita estamos en esa parte donde de todas nuestras cosas, digo, y desgraciadamente no tenemos una un, un medicamento básico o una, una, una poción mágica que nos ayuda a defendernos completamente con eso. Y lo más difícil de todo, y todos estamos escuchando que la información está cambiando y la realidad es que las cosas que son constantes, es que si nosotros creamos esa barrera de distanciamiento, ponemos la máscara y sobre todo tenemos esa cosa que se llama amor al prójimo que es donto es una las cosas más importantes que tenemos el día de hoy que muchas veces hacemos cosas que, que, que, que tal vez no benefician a nosotros pero definitivamente beneficia a la comunidad y estamos en ese momento don cheto que, que tenemos que decidir si queremos que nos den la noticia de que pues nos dieron el sangaro y el regreso a la casa o hacemos algo diferente para todos Ay, doctora, esa pregunta Ahí, ahí está la pregunta ante para el público Para que para hacer nuestro balance Y empezar así Yo no, yo, yo no, yo no, para la gente que no cree en esto pues Está bien, cada quien cree lo que, o no cree lo que quiera Pero qué más, este Qué más pruebas quisieran como para creer en esto Porque si usted no cree en el coronavirus Y vaya que respeto lo que no crea Si usted no cree en el coronavirus porque no tiene la prueba suficiente, lo que está usted de alguna manera es pidiendo entonces que alguien de su familia lo tenga para creer, y yo le pregunto a usted, ¿seguro que usted quiere tener alguien de su familia infectado para creer en esto? Doctor Shapiro, le mando un abrazo grande y mi agradecimiento infinito por estar con nosotros aquí. Un, un placer como siempre, muchas gracias. ¿Y cuáles son sus redes, pues? Aparte de esos ojazos, digo aquel. ¡Cierto! <risa> <risa> ah, pues, el chascarrillo. Eh, pues... ¡Jack ah, se sí ve al doctor! Ah, pues, pero él sabe que yo así, así no soy yo desde... ¡De puro rojo, el doctor! Y dale, mira, <risa> esos labios, y esa boca. Aparte, los veo boca. muy delgados, doctor, los veo muy, muy, muy delgados, ¿eh? Así la receta, y yo nomás que carota, güey, aparezco la luna. Se llama y... a trabajar, se a trabajar, señor. ¡Ja, <risa> Ara <laughs> es arroba DR guión bajo Chaps, arroba DR bajo Chaps, y también está ahí la eh, como Ilan Shapiro MD, y ahí me encuentran con mucho gusto. Arroba guión bajo Chaps, para que sigan la doctora Ilan Shapiro, que que lo hemos dicho en todos lados, en todos lados está ahí, nosotros somos de esos medios de comunicación afortunados de tener a una persona tan tan joven, tan sabia, un doctor tan dedicado a la comunidad con nosotros con estos tips, y recordándonos lo importante que es cuidarnos porque siempre los buenos doctores como el doctor Ilan Shapiro, trabajan con la prevención y eso es un buen tutorial. Gracias doctor, está Muchas gracias, Ocheto. Buen, buen día. Está muy gracias. bien. Adiós. Ay, vale, que sí, Adiós. como lo chivía lo soy, sí. silico, soy, no. sin, muy, muy, soy así muy sincilico y yo no no me cae pés, hija. ¿Cómo es sincilico? ¿Cómo es sincilico? Muy simple sin okay. o no, qué? no, sincilico. Tú es sabes que sincilico sí. atito. Usted me ha dicho sin silicantes, ¿eso significa? <risa> me ¿tú ¿tú ha dicho sin, sin silicatos, Tú eres, eres, eres silicato chipio. Oye, te tengo un pollo guardado a ti, Giselle. ¿Yo qué? Ya Andy. está subiéndote ah. ti mucho de tono en tus fotos y está grande no, Y una no, en un bikinazo, güey Ay, eh, vas mire. a salir con tu mamá Ay, mi mamá me las toma, no se preocupe ah. <ríe> ah, Calcahuetismo Culpa al amigo del chino que es el que me manda los bikinis Saludos al mini <ríe> Regresamos con los deportes con la señora Gapito Padilla, mejor conocido en el bajo mundo Como Tito Padilla oye oh, yeah. <ríe> Oh yeah. Oh yeah. <risas> a regresar no siento, todos los, los resultados en Europa y Fútbol para el día de hoy también, la Copa GPA bueno, aquí estarán todos los que están ahí en esa Copa, se los iré al regresar y el Liverpool rompe una racha de 30 años, todo esto en los deportes al regresar para todos los que iban para Primera División pero se les fregó la rodilla los deportes con Tito Padilla en Don Cheto al Aire Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, vámonos directamente a la información deportiva que el día de ayer, gracias al Chelsea, el Liverpool le dice, muchas gracias, ya después de 30 años, tuvieron que pasar para que fuera campeón de la Premier League, y bueno, pues los de Jurgling Club están felices, están contentos, le agradecieron al Chelsea, no? y Don Chetos, tenemos otro campeón. Ya estaba el Bayern Munich en Alemania, ahora el Liverpool en, en, en este en Inglaterra y bueno, se llevan doble, champion y, y liga después de 30 años. No, pues ¿no? ya estaba visto que Liverpool se lo iba a llevar, se lo llevó como por 23 puntos de diferencia. 20, 26 puntos. Así uh -huh. eh, como siete juegos antes de que terminara esto eh, era era, era, un, era un equipazo, que hubo un momento hay un momento que se, que que que dieron una caidona Y hasta se hablaba de que ya iba a haber Un debate ahí grande, pero no Señores, el un Liverpool que Pudo haber igualado al Arsenal En, en irse invicto en toda la temporada invicto. Casi se logra, casi se logra Pero, pero el chiste es que yo estoy muy contento por un equipo que se ha formado eh, De muchachos buenos, sin llegar a tener así las grandes estrellas Los grandes nombres futboleros Se han formado allí en este equipo han eh, un, un, un, un, un Salah, un Mohamed sala que habían dado ya por varios equipos Que había sido Chelsea, no había hablan. sido Roma Y que había jugado me, medianamente y bien eh, Este un sabio mané que ahí eh, demostró todo su potencial un firminho que sin ser santo de mi devoción este lo, lo, lo, lo pongo por enfrente este, co co cooperó para meter muchos de los goles ese, ese tridente tan tan certero que tenía en Liverpool, una media cancha de pur muchachos que mira, trabajan en silencio calladitos, calladitos en final, exactamente trabajan en exactamente. silencio y hacen el trabajo que se debe hacer hay una amistad, la hay del... una camaradería muy grande en Liverpool y muy contento que hayan ganado y la cereza del paseo Don Cheto lo, lo bien que trabaja Jürgen Klaus desde, desde el Borussia Dortmund desde ahorita, o sea lo, lo callado, vamos a ponerlo también así, lo callado, lo tranquilo y que siempre cada momento que el equipo se cayó, eh se echó la culpa, eh salió a, a, a que no llegara nada a sus jugadores, los cubrió y ahí está el resultado. La verdad, mis respetos, como que como le digo desde el Borussia ya pintaba, ya daba todos esos este uh, toques de buen y hacer buena camaradería como usted lo dice, ya están los resultados, ustedes ¿eh? los ven y los tienen de la mano para, un, para para romper esta mala racha, eh malísima la racha, pero en fin, bueno, con cierto también por ahí algunos este algunos partidos para el día de hoy de en Europa, bueno, pues, se, se deja venir algunos como aquí los tengo, <ríe> ahí en Europa, eh, partidos que que que para muchos, bueno, Oye. que la Roma, que otro, otro en Italia, que la Juventus el día de hoy contra la Eche, Juventus Leche también pinta para también ya cerca, bueno, ser campeón Juve, le falta, le falta todavía cerrar bien, pero no creo que nadie, absolutamente nadie le gane eh, el título por ahí a este a la Juventus, así de que hoy Don Cheto, doce del mediodía, tiempo de Los Ángeles, 12 del mediodía, tiempo de Los Ángeles, arranca ese partido entre Juventus Leche para poder arrancar este fin de semana fútbol bolero. Cambiando de lugar, este, ya les estaba hablando con cierto de la copa, de esta copa que se llevará a cabo en este, en México, ¿Sabes? te cuento un preámbulo para ver cómo está esto del coronavirus este vamos a ver si arranca bien si tienen todo todo para hacer bien copa gnp es un es un torneo de uncheto donde el cual participarán nada más y nada más eleva los, los equipos que, que participarán en esta gran copa Fumas, américa chivas uh, cruz azul atlas Tigres, toluca y el nuevo invitado a la liga Mazatlán. también estará en esta arranca del 3 al este 19 de, de julio y será como un preámbulo en cierto para mirar para cuánto hacer un, un, este, una prueba a ver qué tan cómo arrancaría la, el torneo el en, bueno a finales de julio y así que ahí estará ese pequeño torneo algunas cosas que se llevan a cabo a puerta cerrada Eh, los mismos los mismos este puntos que están haciendo en Europa, los de la banca tendrán que tener mascarilla, o sea, pues cubrebocas, etc, etc, pero todo esto para poder mirar cómo va a arrancar el torneo con este torneo este mini torneo, ¿qué le parece, don Chete? Pues está bien, hay un fogueo allí para que no tengan nomás engarruñados no tengan tus mismos engarruñados engarruñados <risa> <risa> para que, engarruñado. pa que, pa que les diera todo, ¿no? No hay esa palabra, engarruñados, ya Ya, exactamente, ya, ya, ya, ya. Don Chetto, ya. exactamente. oiga don Cheto oh, yeah. eh, ya se da a conocer apenas en este momento me acaba de llegar se da a conocer que sí se llevará a cabo el mundial femenil ¿eh? bravos por las muchachas si sí se llevará a cabo el mundial femenil en Australia y Nueva Zelanda en 2023 será Granda. el mundial femenil para todas aquellas que estaban ya listas y que les gusta mucho el deporte y el fútbol bueno pues sí habrá mundial femenil me acaba de llegar ahorita ese tema don Cheto le parece eh? Oh, qué buena onda Tito. Yo fíjate o sea, que yo estaba pensando, estaba lavando yo los trastes y pensando, "Y si voy a ir a ver Mundial en Qatar, no va a ser que vaya la" No, no, no, no, no, lo cancelí, tú. Y yo ya compré mi boleto. Ya están los este, los estadios, Don Cheto, con una máxima tecnología. Mire, ya no únicamente tecnología en, en lo que es el solar para poder generar electricidad. Ahora para generar enfriamiento, o sea, aire acondicionado del sol, Don Cheto. Excelentísima. Estadios, ahora sí como dijeron en México, con aquellas cervezas y tapón, que los puedes armar y los puedes armar cuando quieras y que se enfrían con la energía solar ¿Qué le parece Qatar en el último momento de la moda en todo en todo tipo de tecnología? ¿Qué le parece? Mancheta? No, vale, pues allá están al puro millón gente que trae mucha feria pues para tener la tecnología más perra, Tito muchas gracias, vale es un placer de morrer. que tenga un excelentísimo deportivo fútbol fin de semana síganme en redes sociales Tito Padilla siete y cuatro todos usen un espacio sotito Padilla deportes en Facebook Instagram también en Twitter bastante información deportiva compartan la peroma les agradezco de like a las páginas yo me voy me borro me suelo me desaparece quien dijo Boga deportes y Al yeah. regresar Don Cheto Lucía Méndez se vuelve viral por decir que toma dióxido de cloro para prevenir coronavirus. Además, habrá serie de la vida de Carla Luna y Chiqui sufre percance vehicular junto a Jaelen Ochoa tras celebración cumpleañera. Se lo cuento aquí al regresar. Sí. que nos escuche aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este viernes de despeinar al peluquín, como está mi golo, pichoto, chiquitito, cachetón? Buenas tardes. Muy bien, Zahí, déjate de cosas. El <risa> siguiente le encanta. Oye, vamos a empezar los espectáculos el día de hoy y es que quiero comentarle que se están haciendo virales unas declaraciones muy polémicas que dio la actriz, cantante, modelo, bueno, leyenda de la televisión en México, doña Lucía Méndez. Y es que en una entrevista con Maxine Gutzay dice que ella toma, no sé, dos o tres pastillas de dióxido de cloro para prevenir el coronavirus diario y si va a haber una persona, hasta ocho. Entonces, quiero que escuchemos las declaraciones y de regreso, don Cheto, platicamos. Normal. Le dio coronavirus y se lo quitaron con dióxido de cloro, dióxido de cloro, ojo con esto. Le dieron ocho tomas diarias con las dosis adecuadas que le indicaban y en cuatro días él se curó. COVID-19 cuatro, cuatro tomas en la mañana cuatro tomas en la tarde y se alivió y se salvó de no morir este este dióxido de cloro lo están desprestigiando no, se nos sirve, que trae esto que te mueres, que, ¿por qué? no sé, yo creo que son muchos intereses creados en el mundo entero lo digo abiertamente pero creo que estamos eh, tenemos la obligación de salvar vidas eso wow. es lo que dijo la señora Lucía Méndez, Don Cheto, nada más quiero comentar que la FDA, que es este organismo encargado de alimentos y medicinas ya dijo que en Estados Unidos está prohibido utilizar dióxido de cloro eso también lo había supuesto en algún momento el presidente Trump, Don Cheto, y ya dijeron que de forma responsable no podemos tomar esto, no podemos siquiera automedicarnos si tenemos síntomas o queremos tomar algo lo único que tenemos que hacer es ir al doctor para que ellos nos digan qué tomar. Cualquier otra actitud es irresponsable y que lo haya dicho una señora que es muy conocida, que además tiene muchos seguidores, me parece un acto completo de irresponsabilidad y de desinformación, soy yo. Señor, la verdad, hablándolo es que, por lo claro No vale, pues no hay que desinformarnos tan gacho Que que fulano dice que tal cosa Que sultano, que, que no, no bien, Acuérdense sea. que en el rancho así desinfectabas de el agua o bueno, la, Las verduras y sí, pero te lo estás tomando, no manches Imagínate, ¿tú crees que eso no puede en ser sí. tóxico? Si en verdad funcionara eso Digo yo, no sé, si te pones a pensar Pues ya no hubiera coronavirus, ya todos se los hubieran tomado Ya tan tan Pues vamos o sea A mí me parece que la verdad que está muy mal que la señora haya hecho esto Y sobre todo en momentos en donde la gente lo que quiere es un pretexto para no cuidarse Y un pretexto para no seguir las reglas o, o las cosas como se deben Por otro lado, Don Chito, quiero comentarle que Felipe Silva, este empresario tijuanense Que supuestamente había sido muy amigo de las lavanderas Que las había contratado para muchos lugares Y que hasta dijo que él pagó por encamarse dos veces con Carla Paz ni pues él es el quien el que prepara Don Cheto la miniserie sobre la vida de Carla Luna. Ya lo habló con la familia, ya lo tienen todo listo, aún no se sabe si va a ser en alguna de las plataformas de streaming o va a ser en un canal de televisión abierta como Televisa o TV Azteca para México, pero sí se va a hacer la serie de Carla Luna. Él ya está juntando todos los datos, toda la información para hablar acerca de toda la vida de esta, eh, la bandera que en paz descanse don Cheto, desde que nació como llegó a la fama, cómo conoció a su compañera de fórmula en la comedia, y, e incluso también a su ex marido, Américo Garza, quienes ahora están juntos, don Cheto. Se van a contar absolutamente todos los detalles, y ya dijo Felipe Silva que estas ganancias de lo que pueda ahora sí que obtener por la venta y el hacer esta serie, van a ser obviamente para él, que él va a ser el principal inversionista, y por otro lado también para la familia Luna, y para el para la fundación de cáncer, Don Cheto, que tenía Carla Luna para seguirla apoyando. como ve? ¿Cómo ve? Ah, Chino, ¿no vas a aplicar ahí para un papelito ahí, Ginette? No, tú. Estaba pensando ser el de Panini, pero no sé si me quede. Vale. <risa> Mínimo Américo, chiquita. El perro guarumo, aunque sea hijo de <risa> chino. <ay>, <risa> sí, yo creo que se va a ser de perro Esta podría ser... Por... <risa> Oiga, esa podría ser la oportunidad de finalmente salir al estrellato. De, de actuar, Chino, Bien. lo de actuar, hijo, de actuar. Es ¿Qué más, última... hijo? Soy Carlos Panini. Hoy es cumpleaños de nuestra adoradísima chiquis, hay que felicitarla ah. porque hoy está cumpliendo años eh, la guapísima Yanay. La cuestión es lo siguiente, don Cheto. Ayer fueron a festejar el cumpleaños junto con Helen Ochoa y varios amigos de Chiquis a tomarse una copita a brindar y a empezar a soplarle la vela al pastel. La cuestión es que tuvieron un percance en el vehículo de Chiquis porque una llanta eh, al parecer les tronó en pleno freeway y literal fue como una arma, como dijo Chiquis, que que les jugó en su contra. Se llevaron un susto horrible e incluso Elena Ochoa puso, sangre de Cristo, cúbrenos, gracias señor, por el tremendo susto que vivieron juntas, don Cheto, afortunadamente no pasó a mayores, pero sí fue después de la celebración, donde ahí de de derraparon, estuvieron incluso a punto de voltearse, afortunadamente no pasó a más. A mí no me interesa eso, me interesa la foto que subió la chiquis. ¿Cuál ah, foto, su idiota? No es una foto de, de desnuda Don Cheto no me ramas el viaje, el... tío. Cómo va ¿sí? creyo eso? Sí. La sí. foto de desnuda que por cierto quiero comentar que Lorenzo Méndez la felicitó por su cumpleaños y subió una foto de chiquis de niña y puso Happy birthday to my precious gift from God, diciendo que eh, feliz cumpleaños a este regalo hermoso que me dio Dios y es una foto de chiquis de bebé, por lo que quizá ah. la reconciliación. Oye, guapa, trae esa foto. Yo ni pensaba que estaba desnuda. Noche, los ojos. Usted no no, no, no, no está, de... no, no, no, está, está bien, se ve bien. A ay, y me estamos ¿vale? criticando por subir en bikini y este aquí está desnuda y me dice, ay, no se ve tan mal. Pero <risa> <¿Cómo risa> pues como dice en, en lo que el, en el en lo que el rico es alegría en, en el borra en el pobre es la aplicó Yo a ti, tu padre me encarga En lo que el rico es alegría En el pobre es borrachera me okay. acá. Qué Te voy a decir una cosa Tu padre eres? y tu madre me encargaron mucho contigo ¿Por qué crees que te cuido tanto? Por órdenes de ellos que me dijeron Le encargo a esta vara loca Dije, ¿Qué? Dijeron eh. que era vara loca Me dijeron vara loca no. Me dijeron vara loca Tu mamá me diga si se refiere a ti vara loca Ay, ahorita, ahorita la voy a despertar. Voy a gritar eh, más para que yo, se yo, le quite. Mejor, no. eh, <risa> te encargo a vara loca. Y, pues, y, y, y por eso yo te cuido, hija. Sí. Eh. No por otra cosa. I'm no, not black no. you. I'm just taking care of you. Oye, don Cheto? Cheto. antes de despedirnos, quiero comentar que ya se confirmó ayer a través de unas fotografías también que llegaron de los paparazzis de Los Cabos, que sí, Eiza González y Timothy Chalamet están juntos como pareja. La cuestión es que los tomaron en una situación muy complicada. Él ya no traía los calzones trueno o geys con el que los vimos la otra vez. Ya tenía un trajecito de baño. Ahora sí, que correcto. La cuestión es que estaban besuqueándose ahí en la alberca, don Cheto. Y de repente él tuvo un accidente de esos de, que usted sabe con po, ño, ño, ño, ño, ño, ño, así como que le picaría el ojo a cualquiera Ey. y se ve que además de que el muchacho está muy precoz, pues está muy enamorado de Isa González no son amigos, se estaban besuqueando abrazando y casi casi fajoteando en la alberca tanto que él salió firmes del agua se ¿Cuál? despertó el, se despertó el Baby, monstruo débil <risa> Ahora, ese morro será ¿Qué vos, es lo que amor, tú quieras? Pero es un lagartijillo Es un lagartijillo de cerca Del rancho, ¿vale? Pero, mucha, gente, mucha gente, sobre todo en México la Estaba diciendo que Isa gartijillo. se rayó Porque es uno de los hombres, o de los actores Ahorita, que tienen eh, Ahora sí que más futuro dentro del Mundo de Hollywood la Sabroso es que, no está Ella es hermosa, Don Cheto Sabroso no está él, él? le digo la neta Sí. A mí tampoco se me hace ya muy uyuyuy. Uy, uy. Ah, sí, o sea, cómo no. Sí está muy guapado. Está, está igual no con lo, ni como ni la ni Megan ni... Fox, no vio que dejó al esposo de hijos y se fue con el, el morrillo ese. Sí me atrevo. Cada quien a sus gustos. Sí, déjela. ¿eh? Miren, nomás que tiene seis años menos, a ella la está inyectando de juventud. <risa> no tú la verdad, hay que no, claro. ella está inyectándolo a él de de, de, de, de no, no. bueno, pues ya no, lo veré ingridisimisísimo mi claro. compa Chalamés claro, claro Chalamez, a mi pero andar ingridisísimo el weyón hasta, que está ahí acostada y él está nomás se acurruca y abrazándola hasta de andar de ingridisimis y hacia <risa> para allá y él, pero, no, no, no, aquí <risa> eh, va al baño y está hablando por teléfono, llámelo, salís, así de sí, inquieto, sí, sí, anda. Ay, no, qué horror, don no, Chito. Ah, <risa> anda, te traigo la espalda, pues te limpio. Ya veremos cuando pase la relación, sí. si ella el viejazo, o si él madura, a ver quién le chupó la juventud a quién. Señores, el hombre tiene la edad de la mujer que acaricia. Correcto. Ah. Ah. Y la mujer. La mujer, la mujer tiene su edad normal, pero el hombre tiene la edad de la mujer que acaricia. Ah, bueno, si pues si la mea sí. acaricia una 35 añera, él tiene 35. Ah, si bueno. yo tengo 80 y acaricio una treintañera, tengo 30, viejón. Pues le urge una de 20, doncito, porque <risa> ya se nos está yendo <risa> <risa> hasta que los espectáculos Six Exit. Nos vemos en la mañana por Estrella TV. Una hora. Zé Donçetto Andre, feliz there. be viernes. Oigan, vamos a empezar esta hora con ¡Una chica, chica más, señores! Oye, pero antes de que empiecen a entrar sus llamadas y a darnos a sus chica más, le quiero mandar un saludo a la familia Morales que nos están escuchando en Monterrey, en especial para Claudit y Papacovit. ¿Por porque les llaman así? Porque ya les dio el coronavirus. Ay, no sean mamilas. <risa> <risa> Oigan, sal <risa> saludos. No hagan caso de este médico aquí. ¡Ay, Papacovit, saludotes! <risa> Oigan, un abrazo fuerte a, a todos los que nos están escuchando. guanajuato a Texas, eh, Houston en específico a Dallas, los queremos mucho, mientras tanto sí, que a... dice ¿Ajá? ya me dio náuseas creo que tengo coronavirus Hay una chicotota más ya me está dando mucho mucho <risa> miedo 818-520-1055 o el 1866-446 6653 regresamos con una chica más váyase preparando una chica más todos conocemos al esposo, al amigo, al compañero de trabajo que siempre se luce diciendo un comentario que la verdad se puede considerar una, una chica chico. más. Oye, fíjate aquí mandó a nuestro productor Paco Rodríguez, muy buena, vato que le llama a su compadre y le dice, bueno, compadre Le hablo porque no lo he podido ver ¿Cómo está? Tenía ganas de escucharlo No, no, no. Una, Unas befas más Unas comadres más No, no, no, no, no, no A ver, a los compadres o a los amigos Entre vatos, ¿se pueden extrañar? Papás Quítele mío, señor ¡Sí! Sí, sí, sí, se puede extrañar o no, ¿cómo no? Pero hay formas de decirlo, no le vas a decir Oiga, chico, hey, tú... le hablo porque lo extraño No, pues no me, me, mandó, me mandó César Tapia un mensaje Aquí por Snapchat y dice la semana pasada, uno de los que trabaja conmigo empezó a platicar de la serie de Rosario Tijeras y con otro de los compañeros se pasaron la clave de Netflix para verla juntos y fue, fueran coordinados en ver la serie. Ay, no. Un día, uno de los dos no vio el capítulo... Y el otro no le habló y se enojó con él porque ya no iban a poder platicar del mismo capítulo de rosario Tijeras porque no estaba actualizado saludos a francisco martínez y a bernabé Cortés una, ¡Una no, no, no más, más, más. voy a creer mi ah, no puede Tenés ser una chica más porque la raza ya está ya se está saliendo mucho vale Se está saliendo de control, Don Cheto. Número cabina, de cabina 8185201055 tiene en redes sociales Don Cheto, vamos con llamadas. Digo, en redes sociales dice por acá eh, que que nuestro amigo eh ahora verás, nuestro amigo tiene un amigo que se llama René. Heydi, nuestra amiga eh guatemalteca tan guapa, entonces dice que su primo René, no, su primo René de ella dice, "Ay, por esa calle no me gusta manejar porque tiene una curva bien fea." <risa> Una chiquotota más. Más. Oh, Sosky más dice por acá, eh, un amigo que le cuenta tu, que te cuenta sus problemas y responde, "Ay, qué feo caso el tuyo." Una chiquotota. Qué feo está bueno también. Dice, "Don Cheto, el otro día en el halli mi primo le salió una ampolla y dijo, Llévame a llevame a emergencias." Vato que le sale una ampolla y lo lleva No, el... no, no, no, un no. García Solís más. Ay, yo no señor hospitalera, mija. ¿Sí? ¿Eres señor bien hospitalera. Señor, yo no he ido al hospital en años. Exagerada. Ay, chiquita, tú te pica un mosquito y andas viendo años? a ver quién güey te atiende. Ah, yo digo que no, señor. Yo soy una persona dura, ruda, fuerte. Ay, ah. ay, ay, ay, eres, una, ay eres una flor en el una, una... Señor, yo aguanto más de lo que usted quisiera. Mm. Ahí le hablan oiga Chita me la mandó esta Rosé Alejandra dice vato que le pone ketchup a toda la comida porque no le gusta el chile una chicotota no, bueno. más are you Amiga, kidding me? date cuenta saludos a Diego López la ketchup nomás <risa> va en el huevo en la pizza y en el hot dog en nada más claro oiga los chicken nuggets ah también los chicken nuggets cuenta este Nomás que yo, también te escuchaste medio ñoño, eh. Nomás. Que sí. los chicken nuggets. No? ¿no? No están bien ricos. ¿Los cuál te gustan, los de McDonald's? Sí. A mí no, a mí me gustan los de Chick-fil-A. Ah, ah, ay, yeona, la, gran... la ay, viejona, la viejona, buchona, rica. Ay, 20, hija, yo voy al McDonald's son 20 por 5. Ahorita hasta la promoción de 30, es lo que vamos a <risa> agarrar <risa> para las noches. O sea, de 30 el McDonald's. Ay, mibeles. 30 para cenar. Vamos a agarrar dos charolas de 30 que sean 60. Y darnos un atascadón entre toda la familia. Porque la que se echa 60 no guichunidas. Se, se quedan unidas. <risa> eh, agárrate mayones porque vamos a ganar a 60 en la noche. Ay, vamos con la llamada mejor. Tenemos a Santiago en la número 1. 10 por cabeza. ¿Cómo estamos, Santiago? <risa> Alboro mi, mi bien prendido. Andamos ah, eh. igual que tú bien prendidos con unas <risa> ganas y de trabajar. De ¿eh? Yo más baby. Don Chete, vamos a ver Ahí vamos viendo Las historias hay Del chinampara en Instagram Y dice el camarada Y dice, oye, dice, el chino trae tatuaje en el hombro Que bien se le ve, pero mira qué brazotes tiene ¡Ja, <risa> <chico>, <risa> Tra traje en el brazo, ¿también traje en el hombro lleno No, no, no, nomás traigo el normal Ahora, es que chino, le Está bien feo, feo, feo, pero sí trae uno No, Mira, no está, el, el tatuaje está feo, sí, chino no está, está feo. No, él se refiere al tatuaje, tatuaje. Don Cheto, Nancy nos pone vato, y ese le va a calar a Don Cheto, eh vato que dice ay, el café lo quiero descafeinado porque el normal me marea Ah, Doncheto, chiquisimísima donchetada más. ¿Es usted Doncheto? Eh, no. A mí el café, a mí el café me pone mal. Ustedes saben que me pone mal a mí. Pero don bato don Cheto, que no aguanta la cafeína. Una, una nerviosa una más. Chica <risa> nerviosa, mala de la panza más. <risa> ansiosa, <risa> ansiosa más. Es que a mí me hace mucho daño el café. ¿A poco sí tiene reacción ante el café, Doncheto? Neta Ahí le va una bien perrona, dice razón, El domingo nos íbamos a juntar con unos amigos Y uno de ellos nos habló, se llama José Cruz Para decirnos que no iba a poder Porque tenía que pasar tiempo con su esposa Y su perrito nuevo Ay, no, no, man. no man. Bueno, lo de la esposa lo, lo entiendo no, Pero con su perrito nuevo, no, no Es no, que no. perrito nuevo y tengo que estar con él Se siente solo, se tiene que acostumbrar sí, a la casa Tenemos un nuevo miembro de la familia Oiga, vamos con más llamadas Está Antonio en la número 3 Antonio. Buenos días, buenos días. ¿Qué pasó, Toñejas? ¿Cómo anda? Bien, a puro millón, dice usted, Don Cheto. Ay, hombre, 25, ¿Cuál es tu chica más? Don Cheto, antes de decir mi chica más, puedo decir una, otra cosa. Sí, claro, hijo. Eh, una. Ya salir me tiene harto con su con su cállate, perro, hijo. Ya mi hijo, mi hija. Lo repite cada rato Ándale, y... mira A mucho gusto, gusto. Ay, cállate, ay, ay, cállate, por favor Saludos ay, a los niños <risa> <risa> Muy bien ay, no luego, pasa, que los ve, luego que los vea Les compro un dulce ah, Regáñenle, no, señora a ver, regáñenle. Y... Y, reno, ¿no, ahorita, vas, ahorita, ahorita No más no quiero yo pasar. Ahorita le va a dar a ver ¿Y qué más, hijo? Y, y la otra cosa que ya extrañamos A a la Giselona en el Instagram en bikini, que ya no, que no nos castigue tan feo. ¡No! no pues ¿qué? Acabo ¿Qué de no subir. ¡A la huella! que no has visto la que subió ayer, compadre? No, hombre, si te dedico a dónde la vi, ¿no? ¿Y qué hice con ella? Ni te cuento. ¡Ay, qué asco! <risa> Saludos, no, Antonio, no para, ahora sí. Yo nomás para admirar la belleza que es la Giselona. ¡Ay, Ay no te adoro, no right. Antonio! Ahora, lásate con tu chica más, bebé. Ok, la mi chica más es... Cuando andas en la, en la en la parranda con los compas, y un compa te dice, me pasa la cerveza de abajo porque está fría el agua, porque en la mano. Una chicotota. Ajá, pasa, una... es que Ay, está ahí el agua de la hielera. Una chicotota, una chicotota más. No puede ser eso, Yo tengo mal. una chica más muy parecida a esa. A ver. a ver. Por ejemplo, a mí no me gusta como... Ay, hasta me da bien alta ansia. No, mm, dígalo, dígalo, dígalo. dígalo. Dígalo, Me da ansia, me da ansia en los dientes. Mmm. Ah, como, como, por ejemplo, agarras tú la hielera y, y tienes que estar picando hielo mmm, Con un picayelo Ah, o sea, el, el sentir eso el... ahí Ah, sí Sí, a mí el... también me da ansiedad Picar el hielo con el picayelo Una chica delicada Bella flor del jardín Más Oh my God Ay, ¿pa' qué me puso esa imagen? En... Ay, ya me dio Estrenos, refritos, originales y piratas, pero de muy buena calidad, aquí en el Viernes Peliculero con Don Jeto al Aire. serie, una película, lo que le dé... De... En este segmento tan gustado por naiden que es el... <risa> donde casi no habla. <risa> Viernes, Peliculero, un segmento donde yo me siento atado de manos, amordazado, porque no me dejan expresar, ni... Ey. El famoso viernes peliculero. Empecemos con las recomendaciones del día de hoy. Los números en cabina, mi querida Giselle Bravo. Mejor conocida en el bajo mundo como la Giselona. Calzones de lona. Ocho, cinco, veinte, diez, cincuenta cinco. O el uno, ocho, seis, seis, cuatro, cuatro, seis, seis, seis, cinco, tres, señor. Ojitos de golondrina, cachetitos de manzana. manzana. Oh, qué lindo! ¡Oh, qué guatillas ahí! ¡Ay! Empezamos no estoy la... canciones también, mi cara. Díganme la verdad. ¡Oh, usted y recomendación o empiezo yo? No, empiezo si usted. Ay, it. no, ¿y tú? ¿No tú recomiendas puras? Tutti frutti. Todo Oca. lo que yo he recomendado, la gente le gusta Oca. mucho y siempre me dicen que muy bien, ¿eh? Ya, todas puras mujeres les gusta, ¿vale? No, pues aunque sea, don Cheto, tenemos mucho público femenino. Yo sigo traumada con la de 365 días. Gracias, bye. Mira, Gisela <ríe> ha visto ocho veces y en las ocho veces se toca mientras la ve. Ay, claro Ay, claro que no. no. Mariaca. Pero ti, tú, muchacho de Monterrey, ¿por qué dices eso? Ay. ay. ¿Te toca la cara, Don Cheto. Pero Mich manos? Michelle Morrone me tiene traumada. Ay, no. Qué chulada hace no. Diosito. Qué cosas hace Diosito en este mundo. A ver, voy primero pues yo, ahí les va. Orbitando en granadísimo, señores. ¿En granadísimo Pues échese pomada. <risa> granada ahorita ando bien en barba, Engranadísimo, ahorita Deja de engranado. tragar eso Con una serie que ya me aventé Tres tempor... Bueno, voy a la tercera temporada En el segundo capítulo Que me le he aventado Religiosamente y me aviento Uno, uno o dos Every day ¿De cuál? Para los que acaban de prender el radio y nomás escucharon Me aviento uno o dos, every day Estoy hablando de capítulos de serie Ajá. No de otra cosa, ¿ok? Se llama The Last Kingdom. No es nueva, no es nueva. A lo mejor llegué un poco tarde a la fiesta. The Last Kingdom. Creo que ya la recomendé o no la recomendaba. Ya la recomendó, señor. Sí, la la estoy, incluso la te, estoy viendo. La primera temporada. La primera es buena. La segunda es muy buena. La tercera es es buenísima, o sea, cada temporada la mejorando. va mejorando, va mejorando machín. Y si y la, y si la primera te engancha, la segunda no te, te la segura te va la segunda te va a agarrar de la cintura y la tercera te va a agarrar del cuello. So, y... es, es de de este guerrero, de este guerrero que se llama Utre, Utre que, que nació sajón, pero qué Este, lo adoptó un, uno de los que cuando cuando pues allá en, en la inglaterra por lo, los vikingos que llegaban los daneses que llegaban pues por los maris llegaban a, a hacer pues su pillaje hacer su pillaje violación y rappus y saqueos y toda la cosa y lo, y uno de los señores de los lords eh, este dan análisiss vikingo lo adopta y crece entonces él fue bautizado de chico como hasta los ocho nueve años pero después ya tomó la religión y todo lo que era de los vikinga uh -huh es el vato, eh, este, un día una traición, sucede una traición allí entre ellos de los vikingos y él se encuentra sin reino hasta llegar a, a este reino y anglosajón, donde no lo aceptan porque lo ven como un danés, lo ven como un vikingo, uh -huh. entonces él se siente más vikingo que el sajón, pero él sabe que hay un reino que lo espera, porque también es una traición, su papá fue fue el lord de un pequeño reino y, y su tío se, se quedó allí con él ahí empieza todo, una serie de, de de una trama, mucha, mucha batalla, mucha pelea con espadas, mucho, mucha sangre, poco de sexo, nomás pues, para que tengan cuidado con los que son eh, quisquillosos, muy poco sexo, pero casi nada, pero sí llega a ver, pero nada explícito. Ok. Y muy buena, porque le pasan tantas cosas, una tras otra, tras otra, tras otra, el rey lo quiere mucho, pero no acepta que él sea que él no crea en la religión, pues, cristiana. Entonces, como que sí lo quiere, pero quisiera, para quererlo con todo... Que se volviera cristiano. ...garle su reino y todo, quisiera que, que él se sometiera a la religión está y el otro no quiere, y es pagano, pues, el vato es pagano. esto al reino, hay algo que le impide aceptar que, un, que, que, que, que necesita mucho a un pagano como él. Uh -huh. Es una super serie, la neta se la recomiendo. Mucha testosterona... Para pa que la vean los camaradas, se llama El Último Reino de Last Kingdom en Netflix. Pa ¿Hay hombres la... sabrosos? ¿Hay pues hombres ya, sabrosos? ya la había recomendado, señor. Está medio sucio, Cicera, si aunque yo que el personaje principal, Uty Ragnarsson, sí te va a chocachalangar. Ah, ok, sold. Sí te va a chocachalangar. Ahora, si quieres ver más guapís para ti, ya te recomendé Nightfall, la de ah, los sí. escutarios. Eh, esa la voy a ver. ¿Cuál? Debbie. A ver, Zahid, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué quieres recomendar, Yo chiquita? quiero recomendar, Don Cheto, la serie... La flor R... hermosa del campo. No, <risa> quiero recomendar la serie R en pantalla, que ya son, están los 10 capítulos a, arriba. Es con Mauricio Ockman. Le voy a decir de qué se trata, Don Cheto. Un hombre eh, comparte justamente nombre con, con otra persona, es homónimo de él. Y cuando va al doctor, le dicen o le dan como diagnóstico que tiene cáncer. Es una persona que toda la vida ha sufrido bullying, que es inclusive introvertido y que prácticamente es una persona de la que todo mundo se burla y que todo el mundo trata mal. En el momento en que sabe que son, es su último mes, empieza a destramparse, decir, pues voy a hacer todo lo que no eh, he podido hacer nunca y ya me va a valer gorro hacer cualquier situación. Pues pasa una cosa que justamente por ese rollo de él quererse destrampar que termina asesinando a una persona de la mafia. Y la cuestión es que la persecución empieza y la búsqueda empieza cuando él se da cuenta que cometieron un error en el diagnóstico y que era la otra persona que se llamaba igual que él la que tenía cáncer. Oh. Entonces, la verdad es que está súper emocionante Qué eh que actúan Paulina Dávila, está Jesús Jesús Zavala, este que sale en el Club de Cuervos, ¿se acuerda de del asistente de, del hermano? Uh -huh. Y eh. también Plutarco Asa está súper divertida y además emocionante. R en sí, pantalla sí, se que, que, que, que sí está buena, está ahí, sí está buena. Y nomás, buena. tengo un detalle, una queja. ¿Qué? Ya nos quitaron el pantalla, dile a tu amiga ahí que, que, pues, que, pues, que... ¿A poco ya no lo quitaron? Sí, yo lo quise poner, quise, expiró tu cuenta y dije, ¿cómo? Bueno. Yo después ahí ahí. Bueno, pues, bueno. Bueno si ¿sí, es pues, bueno, pues paguen. Sí, pues, no le den a de alguien de que no le la, la, la pueda dar toda la vida, ¿para qué me lo quita? Era por de parte de Okay, esto se llama Herry, ¿sabes de que sí está buena porque es comedia negra? y es de acción y balazos y todo. Todo, sí, sí, sí, sí, sí, okay. No tanto tipo. a recomendar de Last Kingdom, ¿o Otra vez. Sí, no le hace Adelante, continúa, Chino. No, no, estoy igual, estoy viendo The Last Kingdom, señor. Voy en la primera temporada, ¿Te por ¿Está gastando no vi... o vas a chingar? Sí, no, no, no, está sí, no perra. Está perra, no, no, no, no. no está no. no. no. no, perra. <risa> y la estoy viendo, por eso mismo no he visto nada más. Es lo malo de las series es que a veces si no te sí. la chutas o sea, pues no, señor, no soy de los que la puedo ver toda en una semana, no, entonces ahí voy. Voy la como en el ¿Cuándo Voy como en el quinto capítulo de la primera. Está buena, o sea, así como dijiste, está perra. Está okay. bien vamos, sea, a la, ya, okay. vamos a las llamadas Duchito. ¿Tú no vas a recomendar nada? No, no, no. hasta que va rec... esta no ha salido de las mismas películas tres semanas no, no. <risa> Te acabo de decir Eres de las, como la canción ya te saben los diálogos Llámese todo no, el no, guión ya, ya <risa> así, okay, al, al, al minuto catorce con cincuenta y dos hay remangui Al minuto veintitrés con quince, otro remangui Al minuto 45 otro remangamiento y nomás le va adelante y adelante y adelante Llámese el guión para yo contestarle a mi <risa> Oiga, vamos con las llamadas Telefónicas que están llenas las líneas Tenemos a José en la número uno José, ¿cómo andamos viejón? ¿Qué pasó, Don Cheto? días, ¿cómo andan? A curmigo, nosómale mire, Miren, Don Cheto Le voy a recomendar dos, dos películas rapidísimo Bueno, una película y una serie a ver, La película a ver. se llama The Decline Está en Netflix Esa película se trata de esto que está pasando el coronavirus, pero antes. Cómo las familias se empiezan a preparar y el padre de familia inscribe en un campamento donde les van a enseñar cómo cazar o cómo prepararse a almacenar su comida para después de que pase un ataque nuclear o un ataque de virus, ¿verdad? Pero en el campamento... Como el de clinar, ¿verdad? ¿Dónde sale la nieve? sí. Okay. Está buena esa. El está en palomera, está palomera esa. Palomera bien, bien viejón, bien. No, me mejor. gustó mucho el final, Oye, me pero... ¿la viste? Sí, la Pero vi, no vi. digas. Okay. No, no, ¿Cuál no. ¿Sí? El el tren de la nieve. ¿Cuál? Esa es una serie, está en TNT. Ah, esa, okay. esa, serie se trata de un tren pero después de lo que de fin no del fin del mundo, pero sí del fin de la humanidad Nada más quedan como dos mil personas Y el tren tiene doscientos no, vagones No, sí, está, está en Netflix, Polar en, en Netflix se llama Polar, no sé qué, ¿no? Oh, o el de la película Es que con, de, es no piercing Es no piercing no, no, es otra Es esa, es esa, es esa Es la de que van en el vagón, que van hasta atrás y quieren llegar hasta enfrente Exactamente O oh, es no piercing, la, la se, tren, se llama no, el, es, el, no piercing No piercing hice en Netflix. Sí, ya ya la habíamos recomendado hace uh, esa, esa la hizo el de el, el Capitán o, América. El, de, el de, no, pues la hizo el vato que ganó el Oscar por la de Parásitos. Es de John de, John Bush, de Tampoco sí. Sí, de, de coreano, se no Oh, ok, gracias, pues vale, ¿eh? Tú también todas te las avisé, ¿eh? tú también todas No, es que la, usted incluso ya la había recomendado esa, pero ya tiene mucho que la, que la dijera. Que no piense, sí, no piense. Ok, vamos con Marco en la número 2 de Oklahoma. ¡Marco! ¿Cuál va a recomendar, eh. viejón? Buenos días, buenos días a todos. Buen día. Oiga, voy a recomendar una que se llama Little Boy, pero primero, este alguien recomendó ya como dos de esa isla de hielos con la serie. Y la otra, ya. De, sí, ya la bien, bien perrona, bien perrona está esta serie, de, ya está dentro de las mejores tres que he visto, yo creo. Perrona, no me vale, pero... fíjate que me la han recomendado harto, y yo no sé por qué, güey, no la he visto, si a mí me gusta mucho todo el cicampirano, todo lo de los, ran, los rancheros, lo que... la voy a ver. Le, le voy a decir por qué no la he visto. Porque no está gratis. ¿No está gratis el son? ¿Cómo, güey? No. Dale no, no, no, no, no. once dólares en el YouTube. Once dólares nomás. Pues por eso. <risa> por eso. Foco nomás está en YouTube la güey. No, vale, pero ¿dónde está? La temporada yo la vi en YouTube. Once dólares cada una. Ya está a empezar la tercera. Ay no, que robo ¿se Ay, no, no, se, Estamos aquí pobres con, con 22 dólares ya le pongo gasolina a mi carro oh. <ríe> <ríe> Ahorita en época de coronavirus no. Bien, ¿cómo estamos oyendo? Cuál, <ríe> vas a, ¿Cuál vas a recomendar Aparte de Hielo Se llama Little Boy oiga. Mira, ahí va Es un chavalito como de 10 11 años ¿verdad? Pero no, él no creció mucho Pero le dicen Little Boy Le, le hacen mucho bullying Pero él, su mejor amigo es su papá O sea, él le vale, él se la pasa bien fácil En la vida todo con su papá Y es en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial Y al papá Lo obligan a ir a la guerra Y el morrido pues se echa bien agüitado Y todas las tramas De la película trata de que El padre de la iglesia donde va a él Le dice que no pierda la esperanza y que tenga fe Y el morrito es hasta lo imposible y todo porque quiere que el papá regrese. Está muy buena la película y para que le va con la familia con los niños se la recomiendo. Pero voy a llorar, sí, sí si voy a llorar porque yo no quiero llorar. La, la mera verdad sí te le va a dar un nudo en la garganta en unos dos, tres veces de la película, sí, sí está, pero muy buena película, muy buena. No, Little Boy Ay, yo esas no me gustan velas porque yo soy bien chillón Yo también, yo sí chillo, la verdad no, Yo, señor, yo, yo no, con no. las de Disney, imagínense Es como árabe, ¿no? Si ¿Sí? ya vi audio como tipo árabe No, sé qué. no, no ¿cuál no? árabe? Trae las nalgas Si no, no, Ay, no, no, estoy viendo, no, no. no Tu título es en inglés ese, ese, ese, ese, ese, ese, Es gabacha, viejón No, aquí la estoy viendo en Amazon Sí, no, Está es esta Little Boy, es esta Sí, sí, sí. Ah, ¿Cuál Arabi? ¿Cuál Arabi? Bali, ¿por qué me haces que por qué perra me haces que en enojar, vale? ¿Por qué me haces enojar? Si si te voy a decir cuál es el cast. Jaycom Salvati, David Henry, Eduardo Verástegui, sale allí. Ay, ¿no? entonces Raza, sí por, la veo nomás Iguacho. por Eduardo. Hecho, ¿Cuál cuál? ¿Estás es loco de las nalgas o qué? Pues la ah, producción de Eduardo Verástegui, chino, no es árabe. Re... Oh, perdón, Verástegui es mexicano. Lo estoy Ay. leyendo aquí. <risa> oh, mire, le voy a tomar foto para que... sí. ¿no? El chino el, el internet pirata que le ponen por 100 balas por toda la vida. <risa> ahí está. ¡Ah, oh, mire! Bolas por toda la vida paga el chino y, y por eso le sale todo en el... <risa> Es internet robado de Arabia, Arabia Saudita, los hackers somalíes allá. Mire, qué dice, fíjese. ¿Qué ¿Qué Vean los títulos ah, ¿Quién es el director? Eh, ah, sí pues, chino, sí, pero, pero pero tú no dijiste El director es de allá Es una pero, película ya, Total, está bien pues, está bien ah, El que sigue en ex <risa> El director es Alejandro Monteverdi Ah, no, <risa> <risa> Alejandro Gómez Monteverde, mexicano es el director. Es un internet que viene de allá de Somalia, allá de los gatos somalíes. ¿Sabe Yo estoy viendo otro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, sí dice. Whatever takes to the end of the... ¡No, sí, la, la misma! misma. Es? Todavía está aferrado Pero no, ¿por no, qué te en, en eso? Porque estás oh, viendo un sitio God. pirata Un sitio donde te ¿Qué? la están dando pirata no, Amazon Prime, ¿cómo vas en pirata, señor? Es el Amazon Prime ¿Lo buscaste en Amazon Prime? Sí. Oye, Chino, por cierto, te tengo una, una cosa ¿Ves que tú me prestas tu cuenta de Amazon? Sí, ya cancelé el Sundance porque, Ah, qué porque... bueno, cancélalo porque yo me agarré agarrando ahí cosas gracias sí, ya. Sí. ya. lo cancelé. Ya, ya, ya. Ah, o sea que usted, o sea que usted lo le ordenaba y el chino le cobraba? Sí. ¿Y qué? ¿Por qué? El viejo. le demos 6$, le, $6? ¿Le, $6? ¿Le $6? ¿El, ah. el chino usted le presté el Amazon? A mí me presta la Amazon. A mí me presta el Hulu. Con un minuto por acá Los Ángeles, California desde Bueno, no es cierto, estamos desde casa Oiga, ¿cuál Burban? Sí. Oiga, le puedo mandar un saludo a Elena Castorena Y a su hija que se llama Fernanda Méndez No se pierden, no. don Cheto al aire no. no, saludos Elena y a Fernanda Las amo, bofona A toda la gente que me sigue en Instagram Muchas gracias, a mi amiga Sofi Carrillo Oigan, pues yo ahorita que recomendé La de, la de, de Last Kingdom ¿Pudieras cuántas morras me hablaron Diciendo que están enamoradas de Utre Ragnarsson el, el, el, el protagonista Nada perdida, las bofonas ah, Pues hay que reconocer, el vato se ve varonil acá Tiene lo suyo y en cuando se le antoje Tiene lo mío Yo así peleó con él, con, con la espada nomás que ¿Ah, me... ¿Sí? Los fines de semana, diga Los Fines de semana, sí, cuando Carmen La hacía a picar estinopales <risa> Un perro <risa> para la espada Y otro en Oiga, eh, señores, esta, esta hora que vamos a empezar, bueno, que ya empezamos, ya arrancamos. Mm, Oye, qué hermano, salúdame a mi amigo Mr. Camote, que me mandó que ya le mandé un mensaje y que lo cheque, Mr. por favor. Camote. Así se debe llamar en Instagram, ya le pronuncia que lo cheque. Este, ya me hizo unas máscaras bien perras, tiene totalmente prohibido hacerle esas máscaras a alguien más. ¿Por qué? Son diseños creados por mí, para mí. Muy bien. Gracias. Okay, ahí Ay. le va. Ahí le va. Vamos a hablar de una cosa que no nos gusta, pero siempre caemos en hablar de eso. ¿No? Aunque digamos que no nos gusta, es parte de nuestros temas más recurrentes como personas. A ver. Y son las ex parejas. Mm, uh, los exnovios, las exnovias, todo eso. Okay. Los maridos, los exmaridos, los esposos, ya todos los. Y todo esto se genera por una una ya estoy como Andrés Manuel, no le darlo en pausa. La neta una sí, mijo. Se genera <risa> por una agitación. <risa> ¡Fuerte! ¡Ay, no, igualito! Ok, todo se genera por un Twitter que se mandó. Y la pregunta es bien sencilla, pero bien difícil. ¿Por qué terminaron con sus exes? Uy, muchas la... cosas. Uy. Uy, uy, uy, muchas cosas. me las platicaras. Porque en vez de... la otra resumieras dice, "Ah, claro, con gusto, señor." Quiere que, que lo quemo. Dice... "Sirve de que lo quemo el maldito ¿Sí? no se." Sí, no, no a mejor, a mejor, <risas> son cosas que no están tan graves. A no, la no tan graves. Eh, A lo mejor otros sí se pasaron de la raya. Este, a lo mejor eso. Tenemos dos líneas telefónicas. Ocho, dieciocho, cinco, veinte, diez, cincuenta cinco O el uno, ocho, seis, seis Cuatro, cuatro, seis, seis, cinco, tres Entonces, Ocheto, ¿Cuál es la pregunta exactamente? Oh, es bien sencilla la pregunta ¿Por qué terminó con su ex? ¿Cuáles fueron las razones o la razón Por la que ya no estuvieron juntos? ¿Cuál es sencilla, pero no ah, es Sencillísima Estamos removiendo ah, ahí algunas cosas Se da muy Las líneas telefónicas Que ya están sonando Y nuestra amiga Mayra con la velocidad La velocidad La velocidad de una concha dulce De pan sobre una mesa Así ah, Así de inmóvil eh, <risa> hasta que no pase alguien y la agarre. Sí, te sí, no va a poner. Con la velocidad de una maceta allá afuera de la de tu casa, este, está contestando. Pero, pero no se pero, Empiezo con ustedes. Sino ha sido muy noviero desde siempre. El chino, el chino es una persona que él lo ha dicho aquí en el programa, Así que yo no estoy poniendo palabras en la boca de él Que él no haya dicho Ajá. El chino es un muchacho que le ha gustado mucho La aventura romántica Bueno, no sé si romántica, ¿verdad? No conozco la parte romántica Dejémoslo en la aventura, la aventura <risa> <¿verdad>? la, <risa> le, ha, le ha gustado mucho la aventura eh, al chino ¿Por qué? ¿Por qué le gusta la aventura al chino? Pues la, le ha gustado siempre tener, a ver, tener pues, novicillas Tener... Qué Sus gallitos <risa> ¿Eh? sí. Hemos conocido varias ¿Eh? Lo cual está muy bien Se dice que varios ¿Eh? este, este, este <risa> Te gusta Mucho la, la, Al punto, señora ver, Al punto la Muy Andrés Manuelado, oye sí, y ¿Cuál fue la última novia? ¿Por qué te dejatis? ¿Por qué te dejatis? Pues no, no, ¿Por qué te dejatis? Pues porque la güera me cachó los mensajes. y <risa> <risa> ¡Eso, chino! ¡Sabía que no vienes a fallar, bombo! ¡Por eso te quiero, porque... <risa> Eso era que está esperando Pero ya está serio, no estás ahí Ah, bueno, serio, serio la Antes de que haya tu novia o tuviste otra novia, me imagino Uy, sí Uy, ¿Okay? muchas ¿Por qué la dejé? Pues porque la güera salió embarazada ¿Qué más, güey? ¿A poco sí? Sí A ver, ve, espérate ve, O sea, tú tenías una novia de bien a bien Pero sí. andabas Andabas de sí, te Andabas con, con la hora Sí con la su ¿Sí? esposa ahora y te ¿Ah? dio estas dos bendiciones hermosas. O Tus sea, suegros están ahí. Ok, no voy a decir nada, no no están escuchando. Yo andaba con dos al mismo tiempo, pero era como como como en el rancho, en diferentes ranchos, no no se conocían. Bien, bien, bien chingón el Conde. Ay, ¿cómo, que bien, ¿Cómo, ¿Cómo que, que bien señor? ¿Cómo que bien? cómo le está pagando? Eh, no, no, no, no, no, no. no, no. ¿Sí? Si no ven, dame la mano. Tenga, tenga. Pau, pau. Enzo. No puedo creerlo. Tonto. Hm. Tonto, ¿y luego? Por nada, pues que la agüera dice, no me ha bajado, pues ya valió. <risa> entonces ya tuve que, ya no puede con las dos, ya tuve que decir por una, pues ya, está, vale, valió. Ok, ok, entonces te cacharon, así lo vamos a dejar, te cacharon. Ah, sí. Sí, sí. Bien, chinés. Gracias. Y así como a la reporte. otra lo, la hizo abortar, ya nos contó esta semana. ¡Cállate! ¡Cállate, Cállate! Sí, nos ¡Sí! sí, lo, lo, lo dijo esta semana, no lo dijo, nos ¡Oh, lo dijo. God. Eres bien profunda tú, espérate. Ok, Giselle, vamos contigo hija Quiero que te abras Ay, don Cheto, es que es muy difícil abrirme Ábrate, ábrete, bojona Ok, va, pues, ya les voy a contar Lo que pasa es que era una relación De lejos, de por sí, ¿no? Y eso es como okay. que diga, no era santo de mi devoción Pero bueno, ahí le estamos haciendo la luchita Aparte de que era relación de lejos Me caía tan gordo Don Cheto, que era ojo alegre Pero no cualquier ojo alegre Porque uno dice que la vista es normal, ¿no? Pero a veces hasta aunque pasara una escoba con falda, volteaba a ver. Y la neta ya se me hacía como una falta de respeto. Y esa fue una de las cosas que como que hizo tronar al, al mono, pues. Porque ya después mi pap mis papás lo notaron y a mis papás también les molestaba eso. Era eh, ojo alegre el viejón. Muy sí, light, porque... muy light. No, no, no, no, No, no, no, porque, no, no porque si eso es... lo hacía en mi cara, que no haría...? cuando estaba lejos y yo no estaba ahí. O ¿Sí sea, usted? literalmente casi casi les tiraba piropos enfrente de ti. Pues ya casi, o sea, imagínate, tú estás cenando y pasa una morra, o sea, cualquiera, así, así y que a fuerza la tenía que voltear a ver ¿Y enfrente de tus papás? Enfrente de mis papás no, no, no, pues sí vas a tener muchos problemas Y sí Tú no juegas, no, ¿sí? ¿sí? ¿Tú, no juegas no, ¿sí? ¿sí? tú no juegas No juegas, no juegas Señor Le encontré la alberca bien café Mi última relación sí, Ay, no, no, no, no Lo dejé la casa y cuando regresé a la alberca bien café Lucheto. Are you kidding me? El chino ahorita. Mira, el chino ya tenía una semana de ya desprestigiando. De ay, no se le hace desprestigiar con sus anteces que estaba diciendo. Y hoy, hoy, hoy ha dicho muy buenos, muy buenos. Chices. No sé, a usted si sí le parecerán, pero a mí no. Queda, bueno, pues, okay. pues ya, Set, no me voy a rir. Ah, pero no vaya, el, right, el ahí no hecho, le estuviera. Ya iba la pregunta. Se aventó el del culo y no nada. Ya hablando en serio. ¿Cómo limpiaste la alberta? No te ¿Qué, ¿Qué pasó ya? Mi última relación terminó, don Cito, porque yo me enamoré de alguien más. Bien. Bien. Qué... Ay, qué cuscámaras. ¿Pero él te agarró la matada o, o le dijiste? No, no, no. Yo no qué? fui infiel no fui, infiel. no fui infiel. Yo me enamoré de alguien más y dije, esto ya no está bien, a volar. A la que bien que te gusta, árale. ¿Pero tú le dijiste a él? ¿Qué? ¿Qué? Tú le dijiste a tu ex. Sí, haz que yo, yo le dije un... a mi ex que hasta aquí. Punto. ¿Eh? Pero ver, acabó. yo tengo una pregunta, o sea que le estabas poniendo los cuernos mientras estabas en la no, relación. No, pero ya lo estaba No, señor. Sí, me se lo Me enamoré de un compañero de trabajo con el que me llevaba muy bien sí. y ah. teníamos una muy buena relación. Aguas, chino, aguas, aguas, chino. sacar mi libreta cuadrícula para hacer matemáticas. un uh -huh. ah. compañero de trabajo, más compañero de trabajo, igual la relación entre dos raíz cuadrada, eh, vamos a encontrar aquí la hipotermia Tenusa, aquí en el teorema de Pitágoras como quiera que sea sí, 3.14 hipotenusa del poema del, del teorema de Pitágoras nos dice que para encontrar la hipotenusa tienes que estar cateto por cateto es el chinú correcto, ¡Correcto! vámonos con ni, música ni, ni, ni, ni, ni, ni. ok regresamos con la a telefónicas. ¿Por qué terminó con su ex? Ocho dieciocho cinco veinte diez o el uno ocho seis seis cuatro cuatro seis en vivo 15 minutos minutos después del hora la pregunta del día de hoy es ¿Por qué se dejó de su ex? Platíquenos Oiga, pero hay unas bien fuertes. hoy unas bien Claro. Fuertes. Hay de todo. Como pueden terminar las cosas así bien graves. Como también pueden ser muy light. Algo sí, muy, muy mire, simple. Aquí tengo. Angélica dice, yo terminé con mi ex, el papá de mi hijo, porque me pegó cuando estaba embarazada de tres no. meses. No, le molestaba de mí. Está fuerte. <coughs> ok. That's wrong. Imagínese... Si en esos momentos no le tienes cariño y, y, y atención a una mujer que está embarazada, imagínate ya después parida. Ok, va, ahí tengo varias buenas. No, no, no vale. Dice, ahí te va, Esto está bien. Y la dice, Don Cheto, mi última relación, o sea, mi ex, fue mi esposo de 21 años de matrimonio. Sí. Y la relación, y la cosa, la, la razón, la relación, y la razón por la que me dejé de él fue muy sencilla. Me cambió por una de 23 años de edad. Wow. Créame que después de 21 años de estar casada con el mismo hombre y solamente estar con él es muy difícil. Eh, eh, pensé que me iba a morir literalmente, pero sabe que con el tiempo me di cuenta y empecé a vivir y de verdad he sentido lo que es la libertad en muchas cosas y es y ahora él no lo sabe pero hasta agradezco que haya sucedido esto porque me encontré a mi imagen, ah, qué bonitas palabras. Mm. Chacha que no va a decir tu nombre por si está oyendo, o por si andas con alguien más, ¿verdad? Sí. Eh, dice Don Cheto, yo terminé con mi, mi ex, este es su nombre, terminé con mi ex porque un día llegué, llegué a trabajar, me acuerdo que era un viernes, y así en vez de decirme cómo te fue, me, me, me dijo... Sigo enamorada de mi ex <risa> ¿Qué? Así Yo, ¿Qué? ¿Qué? Yo volteé para los lados Pensé que estaba viendo la tele Y me dijo, sí, sigo enamorada de mi ex Y te quiero decir que me quiero ir a vivir con él Y le dije, bueno, está bien Y el lunes ya no estaba en mi casa No, o sea, expresa el breakup como ah, No, diré. no, no, no, no, y se fue de mi casa Pero esto fue el viernes Y, y se fue de mi casa, pero el lunes Me dijo, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que al que quiero es a ti ¡Oh, my God! O sea, God. Que, nomás se, se, que nomás se fue Que nomás se juega a A la calentura A un reencuentro eh, Nomás al fin de semana, no, no, no, ojalá que no le haya re recibido Pues ¿Quién sabe? Es el, el amor es puerco, ya le he dicho varias veces. No, mami, me toca las más acá, dice. Yo dejé a mi ex porque por dos años recibí maltrato físico y psicológico. Duramos dos años más o menos, tuvimos un bebé y con mi bebé en brazos me llegó a ahorcar. Y si no, puras huertices, ¿sí? sí, eh. no manches, las mías están bien light. No. Te digo Sí, las mesas del mundo de Disney Y ustedes ya bien extremas oh my God no, no, no a, a ver, hecho. ¿tenemos llamadas telefónicas o vamos con los mensajes? Claro, de hecho hay llamadas Vamos con Joel en la número uno ¿Cómo estamos, Joel? ¿Por qué terminó con su ex hombre y mujer o quimera? No sabemos Mire, Don Cheto, uh, mi exesposa ¿Eh? se molestaba conmigo porque yo trabajo mucho. A mí me gusta vivir bien, pero no puedes vivir bien si no trabajas. Eso, es Claro. Y ella agarraba el alcohol. Entonces, después de trabajar, yo todo el día llegaba a la casa y navegar con una persona borracha es difícil. Claro, totalmente. Totalmente. Es... Era era un pleito diario de que es que no no estás conmigo, pues cómo va a estar contigo si ando trabajando. O sea, yo trabajo Ay, no. 15, 16 horas, yo soy troquero, manejo 15, 16 horas, ¿Sí? entrego mercancía. Ahorita con esta epidemia andamos peor de trabajo, gracias a Dios, sí, sí, pero sí. ella no entendía eso. Ok, esto es tu, por tu trabajo. ¿Y no, por trabajo? alcohólica. ¿Por alcohólica? Sí, por alcohol, dijo. Se la pasaba chupi Sí, pues, pero ella tomaba porque según él no estaba ahí, pues. Pues sí, pero lo culpaba, yo pienso, sí, don Cheto, pues, cualquiera puede agarrar un pretexto. O ¿te acuerdas? Eso del alcohol es muy fuerte. Sí. Dice, por acá, don Cheto, yo tenía a mi pareja y teníamos un negocio. Y yo era la que llevaba todas las friegas, dice, pues, la palabra con CH, ¿verdad? Sí, claro. Todas las friegas. Y él andaba presumiendo y agarrando morras y su tarjeta de presentación era que tenía un negocio vámonos <risa> entonces yo empecé a cacharle textos y se las pasaba se la pasaba, pero un día 14 de febrero uh -huh. yo decoré la recámara yo acá bien romanticota porque siempre he sido muy romántica recorré la recámara bien romántica y cuando llegó me dio un regalo y me dijo me tengo que ir y se fue obviamente y con otras viejas Oh, hell no Ay, no, catorce de febrero, no, hombre Espérate, pues ahí se Qué se fuerte va. Oiga, vamos con la número dos Don Cheto está triste wow. Miguel. No. Miguel? Vamos, oh. Miguel Oye, ¿qué pasó? Bueno no, ¿Por qué no funcionó tu, rela tu relación con tu ex? ¿Por qué se dejaron? Mi novia ¿Por eso? Pues, por, por mi novia mi novia sí pues, hijo, ¿por qué se dejaron? Oh, porque ella me dejó porque por ser pobre que su mamá le pegaba que ella decía que ya no le convenía y entonces por pobre te dejó según, pero ella que te dijo cuando, cuando cortó contigo, que te dijo pues que ya no, ya no siguiéramos porque ya no aguantaba las tundas que le daba su mendiga madre porque eras tú pobre y tú si sí eras pobre, vale Pues no mucho, pero pues ellas querían mucho dinero y pues yo no tomaba, no fumaba, nada de eso, güey tú. Yo ahorita jumas y tomas? No, por no, de trabajo, porque es que me accidenté y estoy en silla de ruedas Ah, qué la canción, hombre, pero estás casado, tienes pareja Sí, tengo, pues gracias a Dios, de eso ya hace muchos años, ya hace va de casi como 30 años, treinta Ah, yo Oye, sí, tengo... ¿y qué, pa qué, pasó tengo... qué pasó con la ex? y pasó con la ex? ¿Y qué fin tuvo esa mujer? ¿Se casó con un rico? Sí Mm, pues, según ella, se le decía rico que porque tenía casa de dos pisos Pero sí, oh, pues, ah. Francho, pero, pero sí se casó con él Sí, está en México, yo aquí estoy en California, ahí está en Michoacán Ah, mira, ah, no, pues casa de dos pisos Ah, piso. mira en yo dólares. Sea, yo sea ando también yo cambiando alguien ahí Ay, Don Cheto <risa> Oiga, ya en México Ya cuando tienes casa de dos pisos Ya ya aguanta, ¿no? Tener casa Ya, <risa> ¿Ya y con qué allá Dice por acá nuestro, un camarada <coughs> claro Dice Don Cheto, todos hablan de por qué los dejaron Yo les voy a decir por qué dejé a mi ex Muy sencillo Ella tenía una amiga y yo empe empecé a platicar Con ella, hicimos mucha química Y me enamoré de ella o sea, así de fácil Enamor, Se enamoró amiga. de la amiga Y se fue con ella y bolas, Tenemos ya 14 años juntos Y nueve de casados y dos hijos Dejó a la no a la esposa Por la amiga de la esposa Yo pues le digo a Carmela No traigas aquí gente ah, Porque yo soy un hombre muy frágil a ver, señor. Yo soy como una caja de cartón Muy frágil A ver, espérese Pero aquí ya dijo Zahid su ex, Giselle un servidor. ¿Y usted por qué dejó a su ex? Yo, eh, les voy a contar la historia, pero yo necesito tiempo para contarle mi historia de amor. Ah, pues claro. No si no me a van a, a dar tiempo, no se las voy a contar. ¿Regresa, no, sí, regresando, regresa, regresa. A regresar, regresamos, regresamos. La historia que les voy a contar, señores, es una historia verdadera que nunca he contado en este programa. Y hoy van a saber un poco más de mí. A mí me dejaron. ¡Oh! <ríe> ¿A a antes de tener yo el tesoro que tengo que es mi carcacha tuve otra novia tuve otra novia y me dejó por una cosa que ustedes quisiera que me escucharan y que me dijeran si tú y yo mal o ella tuvo mal okay. ¿me permite que le cuente? claro señor, sí, señor. De... los comerciales y regreso de regreso en Don Cheto al aire y bueno ya terminando con esta pregunta del millón de por qué terminamos con nuestro ex Don Cheto le toca contarnos su triste historia Vamos a a llorar. Llorar. Ponme, las, ponme las las guitarritas Ferrari porque mi historia tiene un tanto cuanto de elemento campirano con elemento de tristeza Y les voy a ser muy sincero, esta historia no la había contado yo nunca porque le daba una vergüenza Uno no cuenta las que pierde y nomás cuenta uno las que gana y no debería ser uno así Pero les voy a, me voy a abrir de corazón abierto, me voy a abrir de corazón Y voy a contarles cuando a mí me largaron porque a mí me largaron Ay me larga. señor, pero usted tan lindo Pues así como me ves tú de lindo un osito pachoncito Ajá uh -huh. Me largaron a mí, me largaron, señorita Mira Antes de que Carmela Antes de que, Car... Antes de que Carmela si hubiera encontrado con Lorna de sus zapatos Que soy yo Tuve una novia En otro rancho Allá los pueblos se acostumbraba, pues, ir a otro rancho Uno a echar a a ver, a ver si agarraba uno allá, pues, alguna Alguna desprevenida, alguna des, muchacha desprevenida Hay que se engatusara con uno ¿Verdad? Y ahí andaba uno yendo a los ranchos Se iban en caballo, en bicicleta o a pata Depende de lo que tuvieras, ¿verdad? Yo me iban las tres cosas Ajá. Porque tuve una bicicleta, y una vez tuve una bicicleta Y ahí tienes de que un día fuimos por un rancho, para una fiesta de un rancho, nos cruzamos el río, en el caballo, llegamos a las fiestas de los ranchos y ahí estaban por las muchachas, muy ellas muy chapeteadas, ¿verdad? muy bonitas en ese rancho y ahí andábamos nosotros, nos poníamos arriba del caballo en una esquina ahí viendo pasar a la gente, y, o nos apeábamos del caballo y mirábamos pues allá a las muchachonas, y nos faltaba pues la muchacha porque también son voladas, también son voladas las muchachas, nomás viene un juereno son re voladas todas, ¿vale? y todas son re voladas sí, sí, sí, sí. y también nos empezaban a hacer ojitos y una sonrisita ¿eh? y ya decía uno, mira esa duda apartada y ya empezaba una apartada y pues en uno de esas y no sé si rancho, pues ahí tú creo que quedé prendado de una muchacha de prenda Y que me le acerqué yo, me le acerqué yo, ¿verdad? ¿Cómo está? bien? Ahí bien. Son de ustedes son de aquí? Sí, aquí semos, ahí vivimos para allá y de aquí semos, dijo ella con una voz muy hermosa. Somos nomás en somos. Dijo de aquí semos. Dijo ella. Y dije okay, ¿vos? Perfect, sí. ¿qué voz? ¿Qué voz angelical, hombre? Todavía la recuerdo igualito. ¿Y aquí somos? Me dijo, vea, con esa voz angelical. <risa> pues ahí estoy de que... Le dijo, ¿y ustedes de dónde vienen? Me dijo, vea, ella. Así hablaba, bien bonito. ¿Ustedes de dónde vienen? <risa> un cantadito así, medio pistireto, un cantadito, vea, muy bonito. Ella, aunque uno se le en el rancho le llama tipli, un tipli. ¿Y está de de dónde vienen? Y dije, no, venimos aquí a la sociedad. nosotros venimos aquí a la sociedad Ah, y dice, son de ustedes los caballos, no hombre, cuando dijo son de ustedes los caballos Ay, Juan, si me pegó a mí fuerte, porque yo siempre he sido muy amante de los caballos Y le dije, sí, pues este, este moro es mío, el moro es mío Ah, está re bonito, y se le acerca a mi cuácula la muchacha Y lo empieza a acariciar, empieza a acariciar por la cri, le empieza a acariciar, ¿verdad? El, el pescuezo para que me entiendan, los que no saben de caballos. Le empieza a acariciar así, ¿eh? y cuando yo la veo acariciar, no, me, se me hizo como una ninfa del bosque acariciando un caballo. Y me y como a mí me gustaban mucho los caballos, le dije, "¿Te gusta?" y me dijo la muchacha, "Ay, es el más bonito de todos", me dijo con esa voz angelical que no puedo olvidar. Sí. "Es el más bonito de todas las que vinieron", me dijo. Ay. Y le, ya le dije, y en la noche, pues, ¿qué van a hacer? por pues, nada, va a haber baile, sí, va a haber baile Y pues, aquí nos vemos Y, pues, órale, pues Pues empezamos, pues, nos quedamos al baile Y ya lo luego, luego la empecé a buscarla Ahí entra el baile Y que la saco a bailar Y que baila conmigo Y que le digo, mira ¿Te puedo venir a ver? Sí Ondy vivía, sí, ya me ir, Pondy vivía y ya la llevé a su casa en la noche, no, me llegamos bien tarde del rancho. La llevé a su casa y dije, "Mañana voy a venir, mañana viene y mañana aquí te ve, pues ándale, ándale pues." Y al otro día, güey, empecé a platicar con ella. De puros caballos Porque a mí lo que me gustaba fue los caballos Ay, no, fíjate, que ahorita no, El otro día una carrera Y estuvo bien, bien buena Y empecé a puros caballos Y ya me veía muy atenta a hablar de caballos Y no, porque se vino, ¿no? Que se vienen los caballos Y yo, oh, ya le va a ganar Y el otro, el, el corredor que empieza a meter Y más, así no, si es que ese caballo es muy ligero Y que hablar de puros caballos con ella Y al otro día fue hablar con ella Y... Y otra vez, pues, empecé a hablar de caballos, pues, a mí me gustan pues, mucho los caballos. Y yo empecé a hablar de caballos con ella, y, ¿cómo estás? ya me decía, ¿cómo estás? Yo, muy bien, ahorita me he agotado, porque... Ahorita está la yegua de mi tita, está embarazada, y no sabemos cuándo va a tener el potrillito, y lo estamos esperando. Porque no sabe uno, y, y esa yegua, a veras qué buena ha salido, ¿eh? esa yegua hasta ahí, voy a correr, y empecé a hablarle yo de caballos a la morra. Ajá. Y, y, y y volví a ir al tercer día Y otra vez llegaba Y pues, le platicaba de caballos también Porque pues a oh, mí sí. me gustaban mucho los caballos Entonces yo noté Que sus hermanas de ellas No me hacían buena cara Ajá Entonces las hermanas Y Le preguntaron por mí. Ahí eso me valió, madre, porque las hermanas son muy metidas. Y le dijeron, oye, si eres un muchacho de las Sauceda, pues, ¿qué tanto te platica? Cada rato que salimos a la calle o que pasamos por la ventana, está hablando de caballos. Y mi novia... Le dijo, "Ay, pues es que nomás tiene pura plática de caballos." Dijo la mi novia, que yo nomás le platicaba de caballos y las hermanas, méndigas, viejas cotorras, la la la la la aconsejaron que me dejara. Que me dejara porque yo nomás hablaba de caballos. Entonces llego yo en la noche y ah. me dice, y yo me dice, no me abre la ventana y me dice ya no quiero platicar contigo ¿por qué no? ya no quiero ser tu novia ¿por qué no? le dije yo es que tú vienes y nomás ni hablas de caballos y por eso le dije yo sí, porque tú nomás hablas de caballos no me dices nada todas tus pláticas son puros caballos me dijo la muchacha y yo me quedé tranquilo Y que me cierra la ventana, vale Me dejó, me cerró la ventana No, pues yo me di la vuelta bien triste, ¿verdad? Y empecé a, a pensar que sí es cierto Que yo nomás le hablaba a ella, pues, de caballos Que me regrese y que le toco la ventana Y que me abre la ventana y que me dice, que ya te dije que no quiero ya platicar contigo. No. Y que le digo, nomás te quiero decir una cosa. La yegua de mi tío Pancho ya parió. Por si estás con el pendiente. <risa>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 en cierto momento de irnos hasta el Terry con Ingrid Lasper, atentado al secretario de seguridad de la Ciudad de México, se puso de apeso Ingrid Sí Sí, aquí estoy Oye, presente estoy. Cuéntanos sobre lo que sucedió las imágenes están súper fuertes mi querida güera es correcto, dice, el. buenos días a todos Allí en cabina, donde don Chetalaya Efectivamente, eh, la Ciudad de México El día de hoy amaneció Con una noticia verdaderamente De dejarnos temblando Pues el secretario de seguridad Ciudadana de la Ciudad de México Es decir, digamos que el encargado De contrarrestar todo lo que Hacen los eh, los cárteles En la Ciudad de México El, el señor Omar García Harpich Sufrió un atentado el día de hoy por la mañana, alrededor de las 6.30 de la mañana, en una de las zonas pues, más concurridas e importantes de la ciudad, en la zona de Reforma. Resulta que él venía, obviamente, saliendo de su casa, él venía de su de su domicilio, se dirigía a sus oficinas, que están precisamente en paseo de la Reforma, cuando una camioneta de alta tonelada, va bien un, un, un camión de alta tonelada, eh, se, se para, se cruza en su camino, dejando eh, la imposibilidad de que continuara avanzando la camioneta blindada en la que él venía, y del vehículo comienzan a bajar decenas y decenas de hombres armados con eh, calibre 50 cuernos de esquivos, barras, que tienen alcances impresionantes incluso, se hablaba de fusiles o de, o de rifles, que utilizan para derribar helicópteros, es decir, un armamento wow. verdaderamente digno de los mejores ejércitos del mundo. Él venía en esta camioneta que tiene un blindaje militar de más de siete, eh, nivel 7 se le llama, que es muy complicado que pueda llegar a tener alguna, eh, pues que que se meta alguna bala, sin embargo, Él resultó herido con eh, tres disparos y tiene varias esquirlas también en el cuerpo. Él está ahorita siendo intervenido quirúrgicamente en un hospital en Santa Fe. Eh, lo que se sabe es que está fuera de peligro, fue lo que se manifestó. Sin embargo, hubo muertos, fallecidos en este ataque porque fueron más de 20 minutos de tiroteo. ¿Se imaginan ustedes 20 minutos de estar en disparo continuo? Obviamente, las escoltas del secretario repelieron la, la el ataque. Murieron dos de esos policías, murió uno de los delincuentes. A dos se la agarraron porque resulta, chicos, que después de que terminó este atentado, cuando empezaron a escuchar las sirenas, se bajaron del camión en el que venían y se fueron corriendo por las calles. Es decir, más de 30 personas con armas largas hoy están en algún lugar escondidas en la ciudad, no sabemos en dónde se puede especular que incluso llegaran a los domicilios que hay alrededor y que de alguna manera pudieran estar ahí eh, manteniendo a las familias amedrentadas con las armas, es una cosa verdaderamente de película, de ficción pero es la realidad se encontró después un camión más adelante cerca del ángel de la independencia con las mismas características con los mismos chalecos florecentes que utilizaron los atacantes entonces se presume venían otros 20 o 30 ta Eh, pues, sicarios, ¿no? Dentro que también desaparecieron y que ya no fue necesario que volvieran a bloquear el paso y ¿En bueno, cuánto vamos pues, a cargar? Él fue llevado al hospital Así la información y bueno, pues hasta ahora, les decía lo reportaron fuera de salud, el presidente Luis Manuel López Obrador se encuentra en Michoacán y hay que decir que algo que el secretario posteó y que ha sido muy controvertido es que en su cuenta de Twitter, él ya dijo que el ataque había sido por parte del cártel Jalisco-Nueva-Jerés Generación. Hoy salió el secretario de Seguridad Pública Federal, es decir, su jefe, hace unos minutos a decir que era una de las hipótesis, sin embargo, se cree que quizás fue obligado a decir eh, que el ataque había sido por parte de este, que es el cargo ¿Oye? más poderoso en estos momentos en México. Este, usted qu quiero agradecerle personalmente el video que me mandó usted a mí WhatsApp sobre la del de atentado ese ¿sí? donde se ve que, que era una cosa muy muy detallada, o sea, eh, voy Amada. a decir una tontera, pero no creo que se no creo que se me malinterprete porque porque no sé cómo decirlo, tengo un lenguaje muy muy corto, eh, eh, eh, me, se me hace muy muy raro o, o muy increíble incre que haya habido sobrevivientes después de ver la cantidad de, de sicarios involucrados y las armas que traían traían traían cincuentón y los compas y uh -huh. y traían traían uh -huh. armas de las grandes que hayan nomás habido dos muertos es es una caín in de increíble que ha cedido esto ahora es señalar cómico, lo que pasa es que estaban sí. dentro de la camioneta y de hecho dentro como era muy temprano seis y media de la mañana todavía en cuarentena la mayoría de los de las empresas siguen sin trabajar y una mujer que sí perdió la vida, una civil que venía en su auto, bueno, la, la alcanzaron los disparos. Y de hecho, Don Cheto, hay imágenes de las casas en donde rompieron los vidrios y despertaron a la gente porque en su cama había pedazos de bala y de esquirlas en las sábanas de su cama imagínese lo que significa para así, es una verdadera es algo de verdad de terror don de película Oye, y, y acerca de, del señalamiento que dio el secretario a, de, de uh -huh. culpar al, al cartel de Jalisco Nueva Generación eh, uh -huh. tendrá toda la, todas las pruebas suficientes para nombrarlos a ellos como los, los que atentaron contra su vida y la de sus gentis Mire, esto fue muy rápido, fue fue muy pronto la, eh, la publicación en Twitter por parte de la cuenta oficial del secretario. Hoy, le decía yo hace unos minutos, ya salió su jefe, el secretario de Seguridad Pública Federal, a decir que era una de las hipótesis. Es decir, eh, tratando quizás de decir que había otras líneas de investigación, sin embargo hay que recordar que cuando sucede algo así... Los cárteles no tratan de esconderse, al contrario, ellos tratan de que se les acredite lo sucedido. Entonces, quizás uh -huh. en su momento le dijeron al secretario, esto fue parte del cártel Jalisco porque detuvieron a 12 personas. Quizás alguna de esos 12, pues dio el estado uh -huh. o de alguna manera se comunicaron con ellos y les dijeron tienes que publicar que fuimos nosotros y no va a pasar otra cosa no se sabe, es algo muy delicado y no se sabe bien cómo haya sido, pero sí ya trató el secretario de aminorar un poco esto y decir que hay otras hipótesis pero lo que pasa es que también, también güera Se ha hablado mucho que como eh, Omar García eh, justamente ha batallado mucho o ha luchado mucho contra el cártel de Tláhuac, Claudio de Tepito ¿Sí? y el cártel Jalisco Nueva Generación y prácticamente ¿Sí? los estaba desmantelando, pues ya lo traían entre ceja, oreja y cien y pues le recibía ¿Sí? amenazas todos los días. Es correcto, sí, puedo también ser un grupo opositor que quisieran culpar a los otros, o sea, pueden ser muchas las versiones, pero tú bien lo sabes, Aida hace eh, unos años se hablaba de que no había como tal un poderío de narco, más que narcomenudeo, pero una presencia de cárteles en Ciudad de México como tal no, sin embargo desde hace un par de años sí, con la fuerza precisamente de Tlau, Acuñón de Tepito, y todas las divergencias que se dieron después de los derechos armados, y viene el cártel Jalisco a querer pelear en la plaza, porque se da cuenta que también acá la cosa está bastante fuerte, pero Y bueno, pues se da esto. Entonces, obviamente, los detalles van a seguir surgiendo a lo largo del día seguramente el lunes habrá un reporte mucho más amplio, ahorita esto acaba de suceder hace unas horas, y obviamente, pues también lo están manejando de una manera confidencial el, uh, el presidente les dice, yo está en Michoacán que también hay mucha de presencia del Católico Nueva de Generación, y lo que hizo fue agradecerle públicamente al gobernador Silvano Aureoles por mantenerlo a salvo a pesar de que son de otro partido, porque obviamente se piensa que podría estar en peligro del presidente también. Yo me, a mí me sorprendió mucho enterarme que es hijo de María Sorte esta mañana, don Chito. ¿A, ¿A poco es que, hijo de María Sorte? No, de María Sorte. ¿Sí? ¿Sí? Uy, wow, que no sabía. Oiga Ingrid, le mandamos un abrazo grande sí. y que esté segura y de salvo. Le mandamos un abrazo esta Ciudad de México, que sin muchos mi guara chulas, que la queremos hartote. Eh, síganla en sus redes sociales y yo bajo ingrid_lasper todos los días desde el Terry. Feliz fin de semana, Ingrid. Si no tienes nadie, pero nadie, pero nadie que te aconseje, háblale a Don Cheto, él te dirá que está mal ahí, lo que sea que eso signifique. Ey, ey, ey. Ey. Una hora más de Don Cheto al aire Feliz viernes A todos Uy, ustedes de ya se uh. Junio, oigan Y Julio, ya lo vi no viene muy bueno, eh Ya faltan seis meses <risa> para Navidad eh, Nomás les digo <risa> Oigan ¿Cómo, un... ¿Cómo le explico que este año quería sacar mi calendario? y Creo que no Creo que lo vamos a poner para el otro <risa> Oye, Chinel, este, pregunta seria, pregunta seria, así de las pocas veces que nos ponemos serio, de verdad lo del calendario ya lo han mencionado como tres veces, si ¿Sí era cierto. Sí, iba a sacar mi calendario acá, enero, no. febrero, marzo. Ya te iba, ya te estoy, te estamos perdiendo, Chino, te estamos perdiendo, viejo. ¿Iba a hacer calendario así mostrando bollo y todo? Sí, al Debbie. Al Debbie, así. Vámonos. Que vean las operaritas. No te apoyos, yo te apoyo. Yo te <risa> que vean dar, Que dará, algo, o sea, que se vea la nalga, que se vea, que se vea bien. Qué bueno que no lo sacaste, chino. Qué bueno. Ahora te sugeriría, con de amistad, si me permites ser un poco de de crítico, ayuda. Crítico que te pusieras tato? un tatuaje pa taparte el que tienes, porque está Okay. Está, Está como de luchador de los noventas, pues Ok, ya vamos a poner, ya tengo uno Ya, ya, ya Va a ser casi medio brazo Pero tampoco le gusta Porque lo quiero así, como tipo brazo cibernético Y también y dice no, que es mochila Todo no, sí, no, lo que te guste Nomás quítate el piratón que traes ahorita El que está como hecho como de como que te hicieron en la cárcel Ahí de <risa> En <de, de, de, risa> el norte Y no sé <risa> si te lo hicieron ahí no, Hombre, me acabaron como 150 en ese tiempo No, no te robaron, ¿eh? te robaron <risa> Prende usted los que ella <risa> enseña Ay, del bikinazo no Don Chito, ¿por qué me critica que, que Suba foto de bikini? Si ahorita a dándolo edad no, lo, si no subo en traje de baño Lo que sea, ya cuando ya me cuelgue todo Pues ya me voy a tapar Ahorita cartas. también te cuelga todo Ay, sí. chiquita, ¿qué quisieras que te colgara Lo que me cuelga a mí? No, la verdad <risa> oh, ¡Apágalos fuertes! No, no, no, no, no, ya vámonos a cosas serias Ahora sí okay, Les voy a platicar una historia va a platicar les voy a hacer una pregunta Les voy a hacer una pregunta pero requiere requiero para esta pregunta pues obviamente y participación de la gente a ver échale. que se tome unos tres minutos en contestarme la pregunta usted y no usted sí lo necesito que me contesten deda pero ver. a la gente queda lechancita les va a, les va a poner esto ahí les va la pregunta ahí les va ok Dígalo, pues. antes que nada, ¿les gustó mi historia de los caballos? estuvo bien perrona viejo hey, yeah. historia cierta ¿eh? sí. ahí les va quiero que por favor me tengan mucha paciencia porque esta, esto, esto que les, esta pregunta puede ser una pregunta muy obvia pero si usted me da chance yo le voy a demostrar que no es novia como suena ¿ok? nomás sea, tenga mi paciencia confíe en mí ahí le va la pregunta la pregunta es la siguiente Dígame tres cosas Supongamos que usted se va a ir a una isla desierta No hay nada Es una isla con la arena los palas palmeras, rocas Es una isla desierta No hay nada Dígame tres cosas que se llevaría a esa isla desierta no Tres cosas pensar. que se llevaría a una isla desierta Pero no se vale personas. No. O sí. Si quiere sí, todo se vale. Everything goes. Everything goes. Ay. Usted ya va a vivir en una isla desierta. ¿Qué tre... dígame tres cosas que se llevaría a esta isla desierta? Piensen en un pocillo. Todo se vale. La, la, la neta es que todo se vale. ¿Para qué voy a andar yo que eh, nada, no, todo se vale? Okay. Personas, no sé, lo que sea. Todo se vale. Va a vivir usted en una isla desierta. ¿Qué se llevaría? Tres cosas hay chanzas de llevar por el resto de su vida. <ríe> mm, híjole, es que la a pensar uno mucho. Mm. Si no tiene la respuesta, no le hace. Pongo una canción y regresamos con las llamadas y con su okay. respuesta. Okay. Les Dejemos voy a dar chanza. Tres minutitos que dura la rola para que le piense todo mundo. Los números se encamina mi querida Giselle. Claro que sí, son el ocho dieciocho cinco veinte diez cincuenta o el uno ocho seis seis cuatro cuatro seis seis seis cinco tres. Yo sé uh -huh. que la pregunta suena muy obvia y una pregunta ya muy preguntada, pero hay una situación a la que quiero llegar. Si usted me tiene confianza y me espera tantito, va vamos a llegar a una situación aquí. Pero primero conteste la pregunta. Tres cosas que se llevaría a una isla desierto. minutos después de la hora, tres cosas que se llevaría a usted una isla desierta, teniendo en cuenta que no sabemos si hay jabalí, si hay pájaros. Pero tengo eh. preguntas, señor. O sea, hay agua potable, luz o nada. Ah, y si tenemos chance ahí, No va a haber luz ahí. No pues, haber luz Probablemente agua potable hay hay comida. Sí hay oh. agua potable, pues ¿tabá? hay un hay un manantial hay en algún momento allí en un lugar de la montaña, de una o montañita sea, que hay, hay agua, hay manantial de agua de agua potable. Okay. De agua, de agua dulce. Ah, bien, te voy a dar esa por buena, pero no preguntes tanto, no preguntes si hay wifi y es tonteras <risa> La isla desierta no, Oye, yo ni a la tienda alcanzo a llevarme tres cosas, imagínese A ver, ¿qué se llevaría? Tres cosas que se llevaría a la isla desierta Ok Chino, tú te ves como un vato que ya sabe lo que quiere en la vida Señor, un panel solar con cable y mi teléfono para que no falte Y una cámara fotográfica para, desde la playa, hacer mi calendario dos <risa> ¡Qué famoso! <risa> ¡Qué estúpido eres! que los sueños no se oye sino, que los sueños no se trunquen no no no no el ahora. único problema va a ser quién fregados va a vender ese calendario si va a estar el solo dejar no, no celular, no celular. De, dejar huella dejar huella en el mundo señor ahora oh te valgo la cámara te valgo el celular y el pan el panel a pan, eh. sí. una cosa más que no sea la cámara para el calendario sin albur un puñal Y no, o sea, que solo, ¿vale? no, no O sea, un cuchillo, pues No, no, no Muy bien, chino Me está sorprendiendo inteligencia Yo pues. me llevaría un acompañante, don Cheto bien. Bien. No podría... Hombre, y mujer o quimera Hombre <risa> <risa> Cualquier persona o alguien específico Uy, no, pues si Diosito me concediera el milagro A máximo el de 365 Dígame lo que quiera y que sueño en grande Ok, y... uno Este, me llevaría alcohol Mi estela rosazo O sea Una caja de estela rosa Una caja de estela rosa Ay, el estela rosa es frío ¿Cómo lo vas a llevar a una isla despierta? ¿Qué de tiene? Déjame soñar a mí Ey, ¿la vas a dejar o okay, qué? Pues y luego Ok, máximo mi estela rosa Y, okay, pues ¿Y algo? que el mundo ruede <risa> <risa> <risa> Y armamos ahí Y una cuna Porque a los nueve meses que estemos ahí ¡Ja, <risa> No estás tomando nada en serio no, no, no, no, no le A ver si ahí, ahí va esta Ahí va la metódica Yo me llevaría un libro un, Una cosa para hacer fuego Primeramente sí, Yo me llevaría primeramente fuego? Efectivamente, doncito yo me llevaría La navaja que me dejó mi papá que además es bien perroncísima, esas suizas que trae de todo, que ni las voy usar, pero ahí aprendo. ¡Ay! Susana. ¡Ay! voy a abrirla! ¡Ay! ¡Me voy a llevar ay, esa navaja! Ah, ¡Jalo, no! afuera! Me voy a llevar el libro, uno de mis libros favoritos, que es el libro tibetano de la vida y la muerte, para poder relajarme. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Vení, hija! Eres, ah, eres, ¡Eres una! tibetana de Morelia, tú! ¡La claro, tibetana de Morelia! Por, ¡Y por qué! Por tercero, estoy de estoy indeciso, estoy indeciso, porque si sí me llevaría una persona. Pero todavía no sé si me llevaría a un amante, a mi mejor amigo o a mi mamá. Uno de los tres. No, ¿Cómo no, ¿Cómo te a, a Leito vale. no, no, este es el regañón con la pobre eh. Leito, la trae en jaque. No, no Te no? vas a llevar un puñal sin filo, no te hagas, no te hagas. ¿Qué? Ok, sea, ya le va a sacar filo con las piedras, pues, para que entienda. Ah. No vas, no ya trae navaja. Ah. Tú navaja, un libro, el libro titáno de la vida y la muerte, Y como acompañante. De una acompañante que toda patas por decidir. Exacto. Exacto. Las menas lo voy a decidir es más las menas. Yo ya sé que te vas a llevar a un vato. No, tú en, sí, con, Es que tienes que llevar a alguien con quien vas a platicar Te bueno, vuelves loco de chino, Pues si quieren nos vamos juntos y agarramos otra cosa y <risa> y así ya juntamos seis Y juntamos las seis sí. <risa> Correcto no, voy, a voy a empezar a leer lo que la gente nos puso De sobre esta pregunta Que parece parece muy tonta pero tiene una una situación Dice yo me llevaré a mi familia Y mis animalitos Y un first egg Dice Eli Ok no, o sea, como so un, un cuchillo de primeros auxilios Me llevaría acerillos encende, eh, O encendedor Un cuchillo y un kit de primeros auxilios Dice Lalis Y que el cuchillo lo usaría para filetear Por si hay pescado muy bien. ¿Cuál debe? Vamos bien eh, este Dice por acá eh, Agua para tomar A toda mi familia Ok Ok no, eh, allá agua, güey. y semillas de mota y un encendedor no. <risa> va a llenar la isla de mota oh, y cosas sí. eh, este dice por acá vamos eh, un machete un encendedor y una cubeta de aluminio eso se llama sobrevivencia 101 señor dice Enrique González buena idea ahora llevar un libro de supervivencia como sobrevivir en una isla desierta también hay ¿neta? Sí, sí hay, sí, hay libros, sí hay libros sí. Me llevaría una vieja Un pan insolar Y semillas para cultivar Y vege vegetales y frutas Dice Cris Méndez Tiene una cara de marihuanazo Que no lo veo yo no, cultivando <risa> nada. Ok eh, Ok ¿Qué más dice la gente? Vamos con las personas En el Vamos. teléfono tenemos a marco señor ¡Marcos! Pero... Man, ¿Qué, ¿qué se llevaría a una isla de desierta, viejón? Tres cosas. Don Cheto yo me llevaría a la Giselona y presente. Y una y una este, casita de campar. Bien, ah, o sea, ¿qué? Es ay, como acompañante, sí. comida y una casa de campar y que el mundo Ruedes Si sí me apunto Marcos La pregunta es ¿Te pareces a Máximo? El de la Porque si no ¿Por qué eres? Métanse a la cuenta de si tal Máximo ¿quién sabe ¿Cómo se llama el de la película? Y por like de Giselle Bravo en todas Y del Peque Ruiz No me estás descubriendo Chito. Ok Ok Ahí les va. ¿Tenemos un llamar ya me voy a cierre? No, Ahí tenemos llamadas. No, no hay llamadas, okay, hijo. Ok, va, pues cálense, pues, cálense, pues. Vamos, Vamos con Antonio. Sí. ¿Toño, ¿qué se llevaría, viejón? Tres cosas rápidamente. Y dice que comience la fiesta. Mesa. Antonio. Dono, buenos días, muchacho. ¿Qué dice el hombre? Aquí trabajando. ¿Qué más? Eh, pues, no, no, está vale, querida ¿Cuál es tu...? ¿Qué llevarías a ese lugar? Y el que me llevaría en primer lugar para pa poder vivir o sea, una cañita de campaña uh -huh. en segundo a mi familia que es lo más importante para mí oh. y, en y en tercero una, un, una cañita de pescar para estar ahí pescando, pasando el tiempo con mis hijos ah no pues Te no van a va. aburricionar ya, ¿no? <risa> Cada quien, no hay que criticarlo, cada quien no, Tiene sí, que llevar respeta. cámara para tomar Si fuese la tarantana <risa> Se quería llevar cámara cuando su teléfono Tiene cámara No, no pero unos profesionales bien perras okay. Después de aquí en Photoshop, machi Ahí les va A Ahí ver. les va Curiosamente, esta pregunta Se hace en ciertos grupos Para andar midiendo el lago los camotes De cómo todos pensamos uh -huh. Solamente en el confort ¿Ves? Ninguna persona o muy pocas personas dijeron una lancha para salir de esa isla cuando me diera mi perra gana. Oiga, sí es cierto. Todo mundo pensamos en el confort. esto la pregunta sea así, esta pregunta sea así, por si se las vuelven a hacer, usted ya más o menos sepa qué contestar. Es que habla de la zona de confort en que, nos, en que estamos y de cómo nosotros como sociedad... Andamos buscando siempre el confort. Sí. ¿Qué es el confort? La modernidad, las cosas fáciles, las cosas eh, que nos, que no sé cómo decía eh, Jaimito el cartero, es que quiero evitar la fatiga. Eso es el confort. El evitar la fatiga, el no tener que durar tanto tiempo en hacer una actividad porque ya todo te lo dan más a lo fácil. El confort se puede definir tan sencillo, como un drive-thru, no hay cosa más sencilla para definir el confort que un drive-thru donde disto uh -huh. de tu carro vas, te pones, una bocina, dice lo que quieres y te, y te lo dan claro, ese es el confort, es la vida de American Way dicen en inglés pero el confort también tiene que ver con la zona de confort, entre más confort tenemos nosotros, más estamos amarrados a la zona de confort el confort y la zona de confort es como Como haz de cuenta Que la zona de confort Es un cuarto Donde estamos amarrados De una pata Que viene siendo el confort Ajá uh -huh. Todos queremos el confort Pero ¿sabe cuál es la situación? Un barco O un avión ¿Dónde están más seguros? Uh -huh. El barco en un puerto En tierra Ajá uh -huh y el avión en un hangar ahí hay seguridad, no pasa nada pero no fueron creados para eso ni el barco ni el avión claro y nosotros tampoco no fuimos creados para estar en la zona de confort porque la zona de confort es muy bonita pero ahí nada crece ahí nada crece está bonito está a gusto y toda la cosa pero ahí nada crece Entonces, hay que pensar en cómo salir de ahí. Hubo muy pocas gente que dijo un helicóptero para irme cuando yo quisiera, un barco para salir de ahí. Hubo muy poquita gente que dijo eso. Hubo gente que dijo que hasta televisión, computadora, en algunos de los mensajes. Entonces, habla de, la, de, de, de no buscar el confort en nuestra vida. El, las cosas que en realidad queremos tener están a más allá del confort. Y no se sienta como que usted es conformista, no. De hecho, le voy a decir algo que lo va a hacer sentir muy bien. Piense usted en la cosa material, porque vamos a hablar de cosas materiales, más cara que tenga una casa, un, una camioneta del año, un buen carro, una televisión buena, eh, de una buena marca, de unas buenas pulgadonas. Eh, un, una bolsa, en el caso de las mujeres, su bolsa Huitlitón, Huitlitón o Usis, o una bolsa de marca. Y yo me atrevo a apostarle algo, que cuando usted, para que usted obtuviera esa cosa material, se sacrificó. Le puedo apostar, lo que sea, a que para obtener ese carro, esa camioneta, esos tenis, ese cinturón, o esa casa bonita, se salió de su de su zona de confort en un momento. O sea que es un camino que ya conocemos. Y es un camino que hay que visitar con valentía lo más seguido que podamos. Porque luego hacemos concha, ahí ya tengo la bolsa, pues ya. O ya tengo la casa, pues ya. O ya salí la high school, pues hay que ver. Ya agarré mi trabajito donde me pagan 20 y lora, pues yo ya con eso me doy por vencido. Ya para qué regreso yo a estudiar más. Pues sí, yo nomás voy y hago mis ocho horitas y ahí murió. Estamos en nuestra zona de confort. Y la zona de confort es muy bonita porque no exige nada, vivir uno más a gusto. yo A mí me encanta la zona de confort. Yo soy don confort. Pero usted que mi capacidad da para más y ya lo he demostrado cuando cuando junté para unos tenis, cuando junté para el, pa el, pa el carro, para el char y el perrón o por el atajo que traigo manejando ya demostré que si me salgo de la zona de confort yo puedo hacer un de cosas Corro. entonces no hay que quedarnos tanto en la zona de confort hay que visitar ese, ese lugar que da miedo que está más allá al cruzar la calle de la zona de confort y entre más lo visitemos menos miedo nos va a dar cada vez es como subirte una montaña rusa la primera vez vas aventando hasta aguas con los de abajo porque lo charpeo y después a la segunda vez es menos y la tercera es menos hay que aprender a salir de la isla y sabe cuál es nuestra isla nuestro sillón nuestra casa el sentir que ya todo lo tenemos a la mano no podemos ser amantes de nuestros sueños no podemos amar nuestros sueños pero andar también por acá bajita la mano, amando nuestras excusas ahorita regresamos Matutino en Estrella TV, donde está, pues, mis queridos ahí, mi querida Giselle, y otros también igual de queridos, como Tomá Rubio, que está... Ay, Tommy. ...carlo a, a, a que no se lo pierda en, la, en las mañanas, porque así se llama, en la mañana, porque en la Estrella TV de lunes a vidas a las 7, 6, centro, está Rosy Martel, Tomá Rubio, Natalia Garduño. ¡Ay, Natalia! ¡Ay! <risa> Ya va a empezar de volado, viejo. Y está con nosotros. quien tenemos en la línea ahorita? ahí. Está Tomás Rubio, nuestro tommy querido. Tomás, ¿cómo estás? Tomy, voy. ¿Cómo estás? Muy emocionado, muy emocionado, la verdad. Y muy agradecido sobre todo por el espacio que nos dan aquí para invitar a toda la gente en la mañana con esta nueva imagen que la verdad no podríamos estar más gustosos de tener al buen Zahid. Lo dije en el programa y lo digo aquí también porque es neta, es un lujo tener... A, a Zaito, su conocimiento, su buena vibra eh, eh, A Giselle, pues ya saben que el, el, Ahora sí, como dice Don Cheto, La amo, pero con Ay, todo Ay, Omar no, Tomás, ustedes, te estás no oyendo no bien chico. Tomás, te estás oyendo bien chico tota En lugar de decir Tengo a Giselle Bravo Te fuiste con Zaito no, <risa> Lo mejor es, es hasta amenar. ahí también lo amo, no tengo ninguna bronca en aceptarlos de ninguna manera. Luego <risa> que vamos al Tito más. Oye, este Tommy, fíjate que te iba yo a decir algo que me cayó ahorita, me cayó un 28 ahorita a mí cuando Dímelo. estaba viendo pues que estaba ahí Natalia Garduño fue pues, sí. tú y Natalia Garduño fueron de los primeros cuando Estrella TV en su fundación de Estrella TV, así que será 15 20 años. Este, fue sí. de los primeros que salieron a cuadro en Streate TV, Natalia Garduño, exactamente, que... en un programa de niños ah. un programa infantil precisamente sí, sí. que hacíamos este nosotros juntos que se llamaba Buscando Amor, que era de este, sí. pues ya sabes, de de, de sociedad después. De buscar amor, de buscar amor, era de buscar amor. De buscar pareja. Oye, Natalia sigue con esas piernononas, el piernon loco que... Natalia, que como usted lo sabe, Don siempre ha sido un atractivo visual. Ahora, la verdad es que los años le sientan muchísimo mejor. Y si no fuera porque está casada, como lo sabe, con un pelotero, este... Ya hubiera llegado. Fácil. Fácil, no, no, no, Dios nos bendiga, yo nos vendía con todo eso. Y cuando trabajaba pues con la Giselle, este, tenía que cerrar los ojos la mayor parte del tiempo. Ay, te adoro mi Tommy, la verdad, enhorabuena, me da muchísimo gusto que, que se de este proyecto y aparte pues los tres hacen también una, un buen equipo. Sí, la verdad es que el, el equipo es muy grande, ¿no? Este, este, pues ya lo saben ustedes, eh, eh, integrado, Por pura gente, y la verdad es que, que, que, que, que lo digo en serio, que como... Por, por alguna razón después nos dimos cuenta justamente así como como usted lo mencionaba Moncheto, ¿no? Este, este por alguna razón ya ya ya hemos coincidido en algún proyecto, así que es, es padre es como juntarse pues con la familia, ¿no? Este sí. y, y, y lo digo en serio y, y nos gusta mucho lo que el resultado que se está logrando nos gusta mucho. Nos falta todavía muchísimo pues por por trabajar, pero para hacer un un, un noticiero ligero, que es como lo llamamos nosotros este Digo, acá, pues, este, tras bambalinas, ¿no? Eh, para hacer eso, la verdad es que es sumamente divertido hacerlo. Eh, bueno, más en una revista informativa donde la gente, además de informarse todas las mañanas con la mejor noticia, hay deportes, está el clima, está el entretenimiento, entrevistas con expertos y muchas cosas más, ¿no? Sí. Sí, los horóscopos por ejemplo este con el mike balader que, que es un gran gran amigo mío también de hace mucho tiempo este no es una exageración de veras cuando lo digo es como es, es como juntarse entre amigos a, a, a tirar cotorreo no Oiga, Tommy, porque pues nos da mucho gusto que, que vuelva un programa matutino aquí, eh, Mañanero, por televisión, aquí a Estrella TV, y que y qué mejor que tener pura camarada, pura persona conocida eh, por nosotros, que sabemos de la calidad, como como en la conducción y todo eso, y la calidad de personas, estoy seguro que así, como usted lo menciona, se, se las pasan muy bien, porque hay una camaradería, una una cosa de, de, de hermanos muy bonita, y eso se nota en cámara, eso se nota en cámara, la ustedes sabe mejor que yo esa química se nota en cámara y es y es importantísima eh, para, para que las cosas salgan bonito y los lo felicito a todos los felicitamos todos y cuenten con nuestro apoyo aquí para de los cuatro radio escuchas para que no se pierda en la mañana por este tv de lunes a viernes a las 7 6 centro ahí está ross y martela tela garduño y muchas personas más y obviamente nuestro gran amigo tan querido Tomás Rubio, gracias tommy muchísimas gracias al contrario es bueno Don Cheto, pues a ver si en alguna oportunidad, digo, no lo quiero comprometer, ya sé que usted no acostumbra a levantarse así tan, tan temprano, ¿verdad? No. Pero, este, como, como quiera lo invitamos, nos gustaría mucho tenerlo en, en el programa alguna vez. Sí, ay, oh, ya, no, pues sí, yo, yo, yo, yo, yo me invito solo también, pues, yo ya estaba yo pensando, y esto no me irán a invitar a mí, pues, era... Claro. No, qué no, mala cara, no, no. vieron, dije yo. Nos rayamos. ¿Por no? ¿Debería de apadrinar, don Cheto? Sí, pues, sí, Padú, sí, sí pues. de más uno de estos es? días. El chile de todos los moles, ¿cómo es? El ajonjolí a todos los moles ahí. Lo oh. queremos invitar incluso, en... incluso este, lo queremos invitar a, a, a invertir, ¿no? Este, a invertir ¿Sí pues, un poquito de feria, pues, ahí en el programa para, eh. ¿verdad? Pues, sabe cómo es esa ¿Cómo cosa. Ve, ahí, ¿Cómo ve, don Cheto? Ay, cómprese un, cómpres unos cuatro focos y yo se los pago, mira, cuatro Focus, ahí, <risa> un, un, un, unos cuatro focos ahí. Unos cuatro focos, sí. Ay, yo, pues, yo los pongo yo con una cajita y cuatro. <risa> Ay, te da toda mi, mi inversión allí <risa> Oiga, pues no Michino se pierda la mañana Michino, Ojalá, que, ojalá que, te, que te veamos también En alguna oportunidad en, en, en el programa Te hacemos la invitación aquí formalmente Y muchas gracias de nuevo es, don Cheto. Ya sabes, cuando necesites, necesites ratings Aquí estoy, ah. aquí estoy ah, Ay, no, no. Otra. Hecho, no Estaba, ¿sí? Sí, el chino es el rescatar rating, ya cuando las cosas vayan mal es cuando ah, usen mano del chino, dicen los patrones, Usen al chino, úsenlo al chino y a... se termina de borrar el show, así es más fácil. <risa> en la mañana, Estrella TV, eh 76 Centro todas las mañanas para que no se lo pierda ese programa y ustedes que hacen allí, muchachos, estoy ¿sí? ¿Hey? Ay, Don Chito, estamos dando Muchas entretenimiento. Cosas, Dando lo que se pueda, hasta el cuerpo si quiere Ay, no, a ver, espérate, el cuerpo no, ay. mana Eso no me dijiste a mí oh, oh, oh. Anda en su plena pubertad la chica Ferrari Digo, digo, digo, digo Oiga, ¿estamos al aire? Ya, cheto Dice la chica Ferrari, vámonos al aire, al aire se vamos bien puberta la chica bien puberta es que está en la plena flor de la juventud ahorita mi amiga entonces déjenmela en paz mientras tanto pues ya nos tenemos que despedir esperamos que pasen un súper feliz fin de semana que es en casita no salga tanto por favor de farra Ay, que estamos, estamos muy mal ¿eh? los índices lo revelan sí, sí, estoy contigo hija estoy contigo hay que cuidarnos mucho yo este fin de semana no voy a salir nomás voy a ir a, ahorita voy a ir a la tienda y a... habrá ah, que va a estar aquí unas 20, Ya mañana, pues, va a salir a correr y luego voy a ir a Swanee. lo bueno luego... que me va a salir. ¿Sí? Vamos a ir al mall. Don Y, y, y, y pero no va a salir. Ah, bueno, menos <risa> mal. Señor. No, neta, no va a salir. Yo así me da miedo el coronavirus. Ya está. Viajando. A ver si me da miedo el coronavirus. A mí sí me da miedo. <risa> Oigan, este. Hoy ando muy gustoso porque hoy va a suceder algo muy bonito en la familia Y yo quisiera compartirles ¿verdad? Como ustedes saben, yo tengo dos hijos Que es en que Encarnación y San Juana Ajá. Un nieto que es para, para Naniceto que hacemos, Ellos son tres Carmela somos cuatro Y yo somos cinco Y quiero darles un mensaje Como familia De mi familia, la suya Perdón si me pongo mel melancólico Porque Yo estoy los veo como familia Y ¿Qué pasó, Junchito? Me está preocupando ¿Qué va a pasar? No, eso es buena noticia ah, bueno, ¿y ¿Cómo se sabe con esto del coronavirus? Ajá Eh Nuestras vidas cambiaron y, y hay algo que hoy sucedió, que una muy buena noticia que me acaba de dar Carmela, mi esposa, okay. y se las quiero compartir, señores, hoy a las más o menos como a las 6 de la tarde, uh -huh. aquí en mi casa, que es su casa, Vamos a comprar 60 Chicken Nuggets y vamos a comer, y... ya ando muy gustoso, ¿verdad? Porque... Cheto. Uno... Are you me? ¿Qué pasó? O sea, eso es la noticia importante que iba a compartir. Yo pensé que a lo mejor a su hija le pegaron en la frente. No, señorita, vamos a comprar 60 ses chiqui-noguis. Ahora están dando de a 30 paquetes, de 30, de a 30, de a 60. Entonces yo estoy emocionado porque vamos a comer chiqui en la noche. ¿Eh? Y es muy gustoso, muy gustoso. Y quería compartirles que parte de ese gusto pues, con ustedes, de ¿verdad? Porque no nomás uno comparte cosas negativas, las positivas. Hoy comí un chiqui y puede que hasta una... Hasta una big maxita allí como cosas perdidas Se pegue con unas papas ¿no? Quería yo compartir con ustedes Era, era todo era básicamente <risa> Muchas gracias por su mensaje tan profundo Don Cheto. Pues que esperabas, que dijeron No sé, yo pensé que me iba a decir que su hijo Encarnación ya agarró trabajo A lo mejor que ya agarró barco su hija Y a lo mejor no, no, le pegaron no, en la frente No, no, no, no, no No, no, no, no, no, no No, no, no, no, Vamos a comprar dos, dos, dos charolas de 30. Es lo único que se va a decir. Ay, no, don Ch Nos va a tocar aproximadamente como de 12 a cada uno. Ay. 11 y 12. Ah. Les voy a dar un consejo. Sí. ¿Qué? Si un día usted compra de, de charolas de a 30, hagan la cuenta bien y que se respete el número, porque luego uno le dice que le tocan dos y se han acabando ocho porque el chiquillo se comió más. Entonces, pues, por favor, <risa> <risa> se respete el número y es todo, mi mensaje gracias. para ustedes, muchas gracias gracias ahí, don tus Cheto. redes sociales y ¿sí sois ahí, gracias don Cheto muy buen fin de semana para todos, a la gente de Texas a partir de hoy el gobernador acaba de declarar que los bares los bares otra vez se cierran bares y discotecas se cierran a partir de hoy otra vez por el aumento de los números y las cifras del coronavirus los restaurantes solamente van a estar eh, haciendo eh, comida, algunos sabrían, pero con muchas restricciones don Cheto hay que cuidarnos Giselle, Giselle eh gisel ¿Cómo es? Giselle Bravo, Bravo Giselle Bravo Giselle En Instagram, el chino al aire Todo pegadito porque porque Se sí, me seguir porque está vendiendo una negra puedes seguir también. pero sin el todo pegadito, Y pues yo Cheto, Los quiero mucho, lo amamos. Fácil y bonito y de cien mi suerte en los dos charolas de 30, chiquinox, ya se como. ¿A cuánto están, oiga? Ambaras, Aprovecha. Ahorita te pregunta. Ah. ¿Cómo, ¿Cómo le dice su vecino, oiga? Bona que passa el <laughs>